Cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio Tendremos el segundo adelanto de un nuevo capítulo de Funes, El Memorioso ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Recuerdan, la semana pasada comenzamos a tratar En base a golpes a mi puerta, el gran texto de Juan Carlos Gené ...que sube escena todos los viernes en Andamio 90... ...¿qué pasó con la iglesia que enfrentó a la dictadura... ...y qué pasó con la iglesia cómplice... ...arrancamos hace siete días y hoy... ...te damos el segundo adelanto... ...de el capítulo completo que podrás escuchar esta noche a las 23... ...en Funes el Memorioso... ...nos van a visitar los integrantes de Sociedad Plástica... A ver, un trigo rockero que tiene la particularidad de no contar con guitarras en su sonido. Bajo, batería y voz. Día mágico y misterioso es el nuevo trabajo discográfico de Graciela Arenas. Es un homenaje en distintos formatos, ¿eh? sobre todo algunos de los temas bien, bien, bien yaseados de la producción Lennon y McCartney cantar los Beatles después de su gira por Chile estará de nuevo en Prohibido Amanecer Beatriz Villar que nos va a visitar para presentar además su nuevo CD Volver en Guitarra tendremos rock en vivo cuando avance la madrugada con la gente de Meridiano Y en el déjà de esta noche, sobre todo teniendo en cuenta... ...que hoy se va a llevar a cabo en el Auditorio del Belgrano... ...el gran festival anual de la música celta... ...vamos a recordar el paso de Guillermo Pardini por este programa... ...que es el gran mentor desde hace 18 años de la movida argentina. Ya comienzan cuatro horas de radio sonidos para recordar o descubrir.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 18 18,4. La humedad, toda, absolutamente toda, 100%. Y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Lluvias para el sábado por la mañana, mejorando a partir de primera hora de la tarde, con una mínima de 15 y una máxima de 23 grados. El domingo, también una mínima de 13 y una máxima de 23, un leve descenso el lunes con una mínima de 10 y una máxima de 22 y otra vez 22. Ascenso de temperatura el martes, con una mínima de 10 y una máxima de 24. Pero a partir del domingo, Capital y Gran Buenos Aires, zona liberada de paraguas. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook, como por a manzana. Nos podés escuchar a través de internet en wwwradiom 750.com. Agenda nuestra dirección de mail, lo vivido amanecer, arroba radio.m750.com.ar El próximo 11 de noviembre Graciela Arenas va a presentar este trabajo Día Mágico y Misterioso en Clásica y Moderna Ella, a ver, es una voz absolutamente versátil Que grabó folclore, grabó tango, grabó jazz Y ahora después de una experiencia muy particular De andar por Liverpool, de andar por el Cabern Y de poder tocar con la banda que es la banda soporte del lugar Dijo, ¿por qué no rearmar los temas de los Beatles? Sobre todo la producción Lennon McCartney Y algunos haciarlos, otros hacerlos más balada Bueno, en su formato, con su envase Graciela Arenas hizo este disco Que te vamos a ir presentando a lo largo de toda esta noche Y que va a tener su, su presentación oficial En clásica y moderna El próximo 11 de noviembre I'll get to anything, my friend, if it makes you feel all right. I don't care too much for money, the money can buy me love. I'll give you all I got to get, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but I got to to you. I don't care too much for money, the money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. I I'll be satisfied Tell me that one's the kind of thing That money just can buy I don't care too much money The money can't have it all. So can't buy me love no, no, no, no. i don't care too much for money money ga manina can't buy me love Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4 Prohibido amanecer. En AM750. Pianista, cantante, arregladora. Esa es la historia de Graciela Arenas. Que, insisto, va a presentar este disco con 18 títulos de la producción de Eh, Beatle, de Lennon y McCartney y que eh, no todos los casos están tan tan tan yaceado como, como lo que acabas de escuchar esto básicamente tiene que ver con su propia historia porque ella ha cantado en, en la porteña jazz band y este arreglo del dinero no puede eh, comprarme amor, mucho tiene que ver con, con ese envase del jazz blanco de la década del 20 que, que tanto cultiva desde siempre, desde su nacimiento la porteña A ver, vamos con, con otro formato para hacer en un mismo tema Sueños Dorados y Déjalos Ser. A ver, vamos con otro formato sleep pretty darling do not cry and I will say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 Cuarto disco de la producción de Graciela Arenas. El último espectáculo tenía que ver con Mujeres, Amadas Mías, se llamaba ese trabajo y era un homenaje a Mercedes Sosa, a Eladia Blasquez, a Calcosta, a Edith Piaf, a Ayla Fitzgerald, a Liza Minnelli. Y ahora, en este cuarto trabajo discográfico, los, homen los homenajeados son los Beatles, pero fundamentalmente Lennon y McCartney. He was a working boy north of England way now he's hit the big time in the U.S.A. and if he could only hear me this is what I say Honey bun, You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Ch -ch -ch -ch. Oh honey bun, My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a of the sea was green And now the thought of meeting you makes me weak in the knee Ch -ch -ch -ch. Oh honey, come You are driving me to frantic Sail across the earth, frantic To be where you belong, come de noviembre, 7 de la tarde, clásica y moderna, Callao, 892 9, 2. Allí Graciela Arenas va a presentar Día Mágico y Misterioso. Ella con su voz y su piano, y el resto de la banda, Luis Uranga en armónica, Carlos Cayati en clarinete y saxo, y Adrián Siegers en banjo y guitarra. Cerramos este pequeño recorrido con Yesterday, y seguramente la próxima semana... Estará por acá Graciela Arenas, no solamente para hablar de este último trabajo discográfico, sino esencialmente para esa construcción tan particular donde su voz aparece primero en el jazz, en ese jazz blanco de la década del 20 con la porteña, después muchísimo folclore, y ahora estas versiones, algunas jaceadas, algunas en ritmo de balada, algunas pareciéndose demasiado a las partituras originales de Lennon y McCartney. En formato de Día mágico y misterioso. Cierra con Yesterday. say I have said 4 Prohibido amanecer la AM750 Siempre te decimos que la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario Es conocer a los artistas abajo Así que, bueno, de eso se trata Charlaremos y mucho con la gente de Sociedad Plástica Que tiene un sonido muy particular Porque se trata de un sonido potente, rockero, sin guitarras Así que antes de hablar con ellos, te los voy a presentar a través de sus amigos. Bueno, soy Ya nuevo día gastó sus primeros 32 minutos Está con nosotros la gente de Sociedad Plástica Gente, buenas noches buenas Gracias noches. por haber venido Gracias por traer su su material Y básicamente por compartir con nosotros Esta experiencia tan particular de, Del rock con bajo batería y voz sí. Bueno, pero pues arranquemos por la partida de nacimiento De Sociedad Plástica ¿Cuándo nació? ¿Papás? Este, ¿Por qué? A ver, vamos Y este año nació en el... En abril, más o menos. Sí. Y después bueno, fue tomando forma. Después eh, Darío, él eh, iba a entrar eh, en el momento, pero bueno, tenía otro proyecto. <coughs> y después eh, entró hace unos meses, unos meses a sí. sí, yo entré hace poquito. Venía de varios proyectos y me pareció muy interesante. Eh, bueno, siempre quise tocar con con poli que, que es eh, el bajista que nosotros decimos que en realidad somos una, una barra de, de, de músicos digamos que, que tratamos de, de, de utilizar el digamos nuestro instrumento lo que nosotros hemos estudiado eh, en este tiempo de el máximo expresión posible lo, lo, lo máximo que se puede ¿no? porque sin viola y por ahí la respuesta es y sí, por qué no Pero bueno, vamos a intentar de explicarlo claro. desde el lugar, desde la positiva. Ayer, después del ensayo, justamente hablamos con él y Joaquín, que es el baterista que, que no pudo venir. Y, y era como como jugarlas o sea, a que no había ninguna... O sea, ¿dónde está la regla de, de que tengas que tocar no rock con una guitarra? Muy bien. Inclusive hay temas que hay una guitarra que la toca él, que es una acústica. en sí, la acústica. Y yo toco los teclados, entonces de vuelta a jugar con... Si teclado que no bajo, si hay abajo Con restar y sumar haya, al claro. mismo tiempo. Digamos, restar para, claro. para lo que sería la, la, la gacetilla oficial del rock. Sí, sería que contar con... Claro. Sí, ¿no? Si seríamos claro, más no. notas, viste, estaríamos con el bajo, con el con teclado, con, el teclado todo. con todo. Pero bueno, bueno, no se necesidad? puede. Entonces dijimos, bueno, vamos vamos a hacer eh, con lo que podemos, con uh -huh. lo que tenemos, las herramientas que tenemos, eh, experimentar desde de, de, de de el lado... Llevarlas a otro plano. Sí. Claro con el sonido y todo siempre solemos decir que el número 3 es absolutamente mágico eh, musicalmente hablando y no estamos hablando de una situación esotérica, lo que estamos diciendo es los tríos suenan de una manera muy particular quizás más ensamblados más potentes, más sólidos que cualquier otra formación que un cuarteto, un quinteto, un sexteto y la gran pregunta a veces no tiene respuesta pero intentamos encontrarla en que Esa solidez tiene que aparecer para cubrir, no, no son los baches, pero sí los sonidos que no aparecen a través de, de otros instrumentos. ¿no? Y esa solidez ahí aparece de una forma, en primer primerísimo plano. Esto es así, digamos, cuando se juntan tres, y no somos más que tres, ¿qué hacemos? Empezamos a ocupar toda la escena. ¿no? es como, como si fuera la, la pantalla mide igual para todos para todos sí. ¿no? para una orquesta de cámara para, para una sinfónica para un dúo o para tres sí, sí. Sí, claro, es igual. y hay yo, que ocupar todos los espacios yo tengo la experiencia ¿no? de, de lo que me pasó a mí eh, con sociedad yo venía eh, como, como tanto yo como eh, poli también veníamos de bandas bistec con, con formaciones típicas en eh, lo cual no desacredito eh, completamente eh, hay bandas que son increíbles que suenan cinco tipos o que suenan 15 tipos ¿no? adentro que, que suenan impresionante no pero eh, lo que me pasó acá es como que, que te miras nos miramos los tres la cara a vez viste decimos bueno que le metemos que uh -huh. podemos hacer ¿no? uh -huh. y En, o sea no es que lo hablamos sino que nos miramos dentro de las miradas estas ¿no? decís que miércoles podemos sí, hacer claro. acá viste ¿Qué? Y, y nada y vos lo, lo empezás a, a, a, car a carburar adentro adentro uh -huh. tuyo viste y decís bueno esto le meto o tal o capaz que Poli me dice che Daro con la voz metele que se yo un solo eh, de guitarra un, con un la voz ¿Qué? él usa eso, entonces, yo uso pedale claro claro, claro. ¿Cuál es el...? Bueno, la pregunta era obligada. El rol de la voz es el de un instrumento más, prácticamente. Yo, yo lo que... Eh, lo raro de esto, quizás, ¿no? Que el bajo se, es eh, es mi acompañante armónico. Uh -huh. Y, digamos, yo tengo que defender toda la parte de la armonía en, eh, en totalidad de, de la banda, ¿no? Porque él tiene que hacer... O sea... Tiene que ir a la parte de eh, base digamos y armónico a la vez claro. eh, que, es, que es algo muy loco sí, sí. y el, el baterista que, que, que toca sin los tones uh -huh. eh, toca una, la batería de una manera muy especial ojalá hubiese estado ojalá que nos esté escuchando eh, de, se debe estar muriendo por estar Eh, pero eh, o sea él lo, toca la batería de una manera muy especial ¿no? uh -huh. porque también eh, le saca los tones no eh, toca con eh, chancha, con eh, redo oh, y y bombo, y bombo. Claro. Eh, sí, hacer una solar lo más fuerte posible sí, es algo a que golpear, poco, a claro. golpear. Sí, claro, tato, él a dijo golpear. bueno voy a hacer esto y, está muy bien nada de sutilezas mandó, eh, una vez que tenemos esto armado bueno, salimos a la cancha del otro lado, cualquiera eh, estoy hablando de público, de medios de lo que sea ¿qué dicen? ¿de qué se trata esta historia? ¿cuál es el, el, el filtro por el que hay que pasar para que eh, alguien diga subiste a escenario, no importa este que la cosa pinte rara claro, recién ahora que grabamos hace poco el, el demo este nos empezamos a, in, a mover o a intentar dentro de las posibilidades que tenemos y recibimos críticas de todo tipo buenas no tan buenas pero si sí, hay una sensación que la que la formación va a provocar es, es provocativa en, en el muy buen sentido de la cosa lo ¿no? que va claro. a generar que todo el mundo diga algo que genere una opinión claro, que, te dicen que no que es pase una, claro que es una locura copada otros te dicen que no sé no se han dicho está en reloj no, sí. está muy bien Sí, o, o, o, la otra vez que me contaste, fue que me dijeron eh sonamos, okay? que sonamos vos ahí. Bueno, no, eso también, eso también. Era, sí, bueno, pues las comparaciones eso está siempre, hombre, sí. eso está siempre, además eh, los timbres de voz y cosas en, ...muchas veces... Eh, ...pueden llevar a, a... ...a diferentes lugares... ...¿no? Sí, sí, sí. además sí. nos encanta ese tema... ...de estar haciendo paralelos... Al, parece, ...a los martillazos... Eh, para, que ...para que entre... ...una en comparación... Y, sí, es es con menos. lo que vive el músico... ...a mí me encanta... ...porque es algo que vive... ...de lo que vive el músico... Uh -huh. ...que uno... ...o sea... ...como músico lo tiene que superar... ...porque lo tenés que superar... ...lo tenés uh -huh. que tomar... ...o sea... ...vos sos el que estás tratando... ...de hacer algo... ...eh... ...eh... ...tuyo... Uh -huh. ...eh... ...porque la expresión es... ...es completamente nuestra... Eh, bueno, y sociedad creo que es eso, ¿no? Porque sociedad eh, tiene letras de los tres, eh, no es que escribe un tipo solo, eh, nos expresamos tres, todos, ¿no? componemos los tres, eh, nos divertimos, tratamos de divertirnos todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Y bueno, en eh, fin, la, eh, por las ramas, ¿no? Pero eh, lo que quería decir que a, a Poli, por ejemplo, la habían... Eh, Quería decir, por ejemplo ¿Qué, qué querés tocar? El, eh, ¿La guitarra con el bajo ¿cómo es que no, de, de como es? No, no Que era, ¿eh? era muy Muy guitarrista para hacer bajista Y muy bajista para ser guitarrista <risa> <risa> No sé si tomarlo como bueno o malo ¿no? pero... sí, A ver, estuvimos hablando mucho del envase Bueno, pero ¿qué hay adentro? Sobre todo en función de las letras ¿A quién le cantamos? Eh, ¿Lo que nos pasa? ¿Lo que nos pasa a todos? ¿Lo que les pasa a ustedes? ¿Lo pasa a ustedes? problemas existenciales el problema de la sociedad en la que vivimos a qué le canta sociedad creo que siempre se sobrevuela sobre la locura en algún punto mira. ¿no? sí bueno y de ahí se va desarrollando sí mira, yo creo que es, yo otros, creo ¿no? que, que lo que tiene eh, justamente si sí, va, va por ese lado eh, creo que Es una visión de problemas sociales comunes, pero quizás en algunos eh, en algunos aspectos desde eh, desde la locura, ¿no? Porque nosotros mm. eh, venimos bastante perturbaditos, <risa> entonces, eh, nada, lo, lo, lo tratamos de, de expresar desde ese lado. Hay cosas que son muy comunes, hay letras que son muy directas y muy comunes. Eh, tenés letras más poéticas, sí. ¿no? según quien las escriba, por eso esa, eso de la variedad, decir bueno, eh, escribí vos, escribí vos, vamos a escribir, o sea, tratar de respetar lo que cada uno escribe para uh -huh. que cada uno tenga esa expresión, ¿no? Ese, bueno, después bueno, eh, obvio, como te digo a veces a los chicos, me toca a mí eh, como cantante, eh, tratar pensado. de llevarlo, porque eh, claro. bueno, yo llevo las palabras, la, o sea, Eh, los chicos lo expresan a través de la música hay una parte teatral que te termina convirtiendo y, sí, El tipo uno, que claro, se mete en una palabras, interpretación papel, sí, sí. Claro, Supongo que le debe pasar absolutamente todo Sobre todo este, cuando no seas cantautor Estás todo el tiempo disfrazándote de otro todo ¿no? todo, sí. Subiendo casi sí, con una apuesta teatral a, a, a interpretar la historia que en tres minutos Alguien quiso desarrollar ¿no? Eso es es, cual, sí. parecería que es un callejón Absolutamente sin salida Bueno, si hablamos de futuro, ¿de qué hablamos? Agenda, planes y estamos Sueños su <ríe> podemos estar hasta la... Está muy bien <ríe> no, Empezamos a filmar un video Que lo... Sí. que Falta filmar un par de tomas Y ya se termina de editar Lo uh -huh. no, no estuvimos filmando En fines de, de septiembre En Exaltación de la Cruz, en la provincia Y... Y después queríamos, nada, terminar de grabar un par de temas más. Tenemos un, un blues que nos gusta mucho a los tres, que el logo pues un blues sin guitarra. Uh -huh. Sí, claro. es, es un desafío. rockero. Con sonido Qué muy desafío. rockero, sí. Sí. Y terminar de grabar, ir grabando más temas de a poco, y ir mostrando. Tocar ahora, el, el miércoles tocamos. ¿A dónde? En un bar que se llama Mi Loca, en Palermo. Muy bien. Vega 51 89to vega 51 89, Lisseto, Ovea, 51 89. O sea, la hora y a partir de las 21 ah, a partir de las 21 sí. Sí. bueno empieza a moverse de La vida de Sociedad Plástica. Sí es la primera fecha <ríe> oficial. Pues. Sí, sí, oficial, oficial sí. es la primera. Bueno, no es, eh, eh, no es la primera eh, nuestra en sí, sí digamos. Hicimos Pero juntos, sí. juntos, eh, creo claro, que es la primera. Salimos a la cancha a por los puntos sí, sí. por por primera vez. Sí, sí, es linda. No, está muy bien. <ríe> Soñamos con disco rápido, pronto. Y estaría bien lindo para el antes del año, el, el año que viene en mediados sí, sí sí estamos haciendo como la preproducción digamos sí. de lo que vamos a, a empezar a trabajar el año que viene que bueno ver, los, los tres tenemos muchas ideas y es como que cada vez que ensayamos nos encontramos y nos gustan a, nos y, a hay, nueva y en algún momento hay que dejar de hacer borradores claro, y poner ¿no? la otra nos no, juntamos no. con él a, a a ver unas ideas que ya teníamos planeadas y hoy se puso a tocar un, un tema que ya tenía y terminamos armando esa idea y no armando solo el otras. problema es que podemos estar así claro. ¿no? sí, sí, en algún momento hay que documentar lindo, el sí, presente la banda y, sí, bueno, y estar pensando en el futuro claro exactamente, exactamente. tenés que, que, que rejuntar todo eso y decir bueno a ver eh, sí, para dónde lo tiramos y que después y, los temas sigan creciendo solos exactamente ¿no? porque después en el vivo Seguramente lo que se grabó puede llegar no, a... Modific sí, a modificar. A enriquecer, sí, sí, básicamente, sí, como, ¿no? Sí. En el contacto, en el... Sí, en el y vuelta aparecen cosas. El, lo loco de esto, ¿no?, es que uno elige... Y, y después es de la gente uno pone es, el punto es, de es, es el que lo escucha y el que lo disfruta ah, y eso es hermoso eso sí, es, lo, es el punto lo, lo más lindo. uno lo único que hace es tratar de, de sacarlo de adentro para que la gente qué sé yo a mí me encanta eso ¿no? de, de ser músico ah, y, y por eso no lo puedo dejar de de hacer ¿no? ah, hermoso gente gracias por por haber venido redondeamos okay. la fecha el miércoles miércoles 21 horas, 21 horas seto vega 51 89to vega 51 89 bueno nos vamos a despedir con música con esta formación tan particular con música gracias. de sociedad plástica donde la voz juega como si fuera un instrumento más y donde suena muy potente la bata y el bajo gracias por haber venido gracias, muchas gracias, gracias a vos 50 en 7.50 Argentina avanza Derecho a la información Hora 0, 50 minutos Humedad 100%, temperatura 18 grados, 4 décimas El secretario de Comunicación Pública Aseguró que la presidenta presenta una evolución favorable Alfredo Cochimarro se expresó de esa manera al difundir un nuevo parte de la Fundación Favaloro, que dio detalles de la salud de Cristina Fernández. También explicó que al cumplirse un mes de la intervención realizada el 8 de octubre pasado, se revaluará la situación médica para el eventual otorgamiento de la alta neurológica y neuroquirúrgica la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández Kirchner continúa presentando una favorable evaluación posoperatoria el examen neurológico es normal como lo fue durante toda la evolución desde la neurocirugía al cumplirse el mes de la intervención se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluará la situación médica para el eventual otorgamiento del alta neurológica y neuroquirúrgica desde el punto de vista clínico y cardiológico ha mantenido su evolución favorable, con resultados de estudios de laboratorios normales y sin manifestaciones cardiovasculares dignas de mención. Se suman más elogios a la ley de medios y a la política de derechos humanos en Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos respaldó las políticas impulsadas por el gobierno argentino. Fue en el marco de una audiencia pedida por siete periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y el diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión. La justicia determinó que sigue vigente la cautelar que impide la sentencia contra la Argentina. La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de los fondos buitre de levantar la espera que impide que nuestro país tenga que pagar 100% a estos demandantes bajo la fórmula determinada por el juez Tomás Griesa. De esta forma, la Argentina va a poder cumplir con el normal pago de sus vencimientos de deuda y avanzará hasta la resolución del juicio ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La recaudación fiscal de octubre subió un 23,6%. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que sumó ingresos de 74.292 millones de pesos. El secretario de Hacienda, Juan Carlos pesoa dijo que este resultado es el reflejo del sostenimiento del mercado interno. pelota Fernando Gago se perderá tres fechas del torneo y la gira de la selección. Según confirmó el parte oficial del Cuerpo Médico de Boca, el jugador padece un desgarro en el bíceps femoral derecho. La lesión se produjo a pocos minutos de terminar el entrenamiento del jueves, en donde el entrenador Carlos Bianchi había parado el posible equipo para enfrentar el domingo a San Lorenzo. Humedad 100%, temperatura 18 grados 4 décimas. Tatiana Kuchnir. cincuenta avanza Derecho a la información Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual Se vienen las elecciones la de la radio. Premios Éter 2013 Ya están las termas para la definición de los ganadores de este año Y depende de vos, de tu voto Entra a los lospremiosdelaradio.com.ar Y elegí al conductor y la radio del año Tenés tiempo hasta el 30 de octubre Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes Premios Éter 2013 ¿Te lo vas a perder? Campana de largada Prohibido, Prohibido. amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 en la m 750 La última vez que estuvo en este estudio Beatriz Villar estuvimos hablando de su presente, de su pasado y también de, de su futuro. Hablamos y mucho de aquel trabajo discográfico donde puso su voz al servicio de la memoria, de la militancia, del compromiso de aquellos años 70, del recuerdo, pero esencialmente como una forma de, de mirar hacia adelante. Y eh, nos, nos contó de ese sueño que tenía ...de el armado de un disco donde otra vez primara el, el folclore... ...uno de, de sus grandes amores y estaba construyendo casi ahí a fuego lento... ...lo que era el final de la producción Volver en Guitarra. No solamente llegó con Volver en Guitarra en su mano... ...sino además con una experiencia en Chile extraordinaria. Así que vamos a hablar de su canto allí, de su experiencia en el país trascendino... Y de cómo, bueno, de cómo quedó Volver en guitarra Cuando me vaya para siempre deste de mundo al alejáreme de mis seres tan queridos sololo un deseo al Dios supremo yo le pido un imposible, pero sé que es tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera para que en días calurosos de verano. Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una posta que me ocupe quien lo quiera Que los borises con la ronda me cercarán Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen su nombre cual recuerdo en mi corteza Aunque me duela con cuchillo me callaran Y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras para estar junto a mis amigos en la farras con acordeonas y un rasguear llámamese se aman cumpliendo una promesa dejen su nombre cual recuerdo en mi corteza aunque me duela con cuchillo me tallarán y cuando troce mi madera un carpintero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 Hola Beatriz, gracias por haber vuelto. Y además, no solamente con Volver en Guitarra, sino con toda la experiencia chilena cuestas. ¿Cómo va? Gracias por venir. No, gracias a vos Gustavo por, por invitarme. La verdad que, bueno, muy contenta, muy reconfortada, porque uh -huh. el, el CD que, que estamos presentando en este momento, en tu programa, estaba saliendo aquí ya a la calle mientras yo estaba en Chile. mira Es decir, que yo no lo tenía y acá ya estaba en la calle uh -huh. Vos me agregabas recién fuera de micrófono Es un repertorio, tiene 24 temas ¿eh? sí. Es un repertorio bien de, de cantora nacional Porque no solamente hay folklore como yo decía, música de raíz Sino que después nos encontramos con tus versiones este, tangueras De nada, de Barrio Viejo, de Tinta Roja, de Naranjo en Flor, de Garúa eh, Tiene que ver con esto de reunir en 24 temas Este, la Cantora Nacional. Y un trabajo de muchos años, fue pues, que esperaba ver la luz, eh, porque hay grabaciones que son del año 2002, te estoy uh -huh. hablando de hace 11 años, uh -huh. y eh, hay otros temas grabados en el 2007, en dos estudios distintos. Uh -huh. eh, así que, bueno, también hubo que hacer un mastering, porque cada estudio sí. tiene su sonido, ah, ¿viste?, y... Y tampoco una es la misma mm, este eso. cinco años después, cinco años antes. Y no por la coloratura de la voz por ahí, sino porque uno cambió, fue creciendo y fue cambiando mm. la, la, la cosa interpretativa. La expresión, la expresión. No cierto. Pero, bueno, eh, la verdad que se podrían haber sacado dos CD con 24 pues, temas. por supuesto. Pero yo no... Está muy bien no estoy en esa no, no guardemos nada no no no no, no. es decir que, que el material que podía ver la luz ahora este que, que tanto tiempo esperé porque hay eh, de, de los hay de los 24 nueve temas son de mi autoría uh -huh. eh, y otros de, de autores consagrados sí, digamos sí, clásico, no clásico, clásicos. Claro. Pero hay un vals para mi papá, Mira. que son este, deudas del corazón, ¿no Mira. es cierto? Que yo lo grabé en el 2002 y lo compuse en el 98, el vals para mi viejo. Uh -huh. eh, hay una milonga para mi mamá, donde yo de alguna manera cuento mi, mi, mi origen de telenovela. Uh -huh. eh, hay un vals para mis cuatro hijos. Eh, hay Mira, una está tonada... Tu vida, está tu vida, hay, es, es mi vida, está la samba para Villa Centenario, que, ah. que, que es mi barrio eh el tango para mi maestro de la vida de Isaac y queda eh, en fin eh, para mí es un es una alegría enorme este poder este poder presentar este este material que la claro. gente pueda conocer con amplitud Sí sí Eh, ¿qué es lo que, ¿Para qué vamos a andar amarreteando? ¿Para qué vamos no. a andar especulando con que podemos sacar dos CDs en, en vez de uno? Además es de este lado del mostrador, eso se agradece porque tenemos la posibilidad de programarte en distintos estilos, este, para... Temáticas. Pero sí, claro, sí. totalmente. Este género. Pero sí. es, es, es, es clave eso, es como contar con con tu propia historia en un solo disco y eso simplifica mucho las cosas. Por lo menos, insisto, de... ...de este lado del mostrador... ...bueno, contanos cómo te fue en Chile... ...te fuimos siguiendo a través <risas> de las redes sociales... Y, ...y cada día era un paso más... ...que tenía que ver... ...con el recuerdo... Mm -hmm. ...pero fundamentalmente también... Con, ...con la emoción que... ...transforma el pasado en presente... ...mira, mientras vos estabas allá... ...acá llegaba Quilapayún... ...y poquito después llegaba Intilimani... ...y tuvimos la posibilidad... De, ...de hacer dos notas... ...con los dos grupos... Y hubo una frase de Eduardo Carrasco De, de Quilapayún Que a mí me, me llamó mucho la atención Y casi te diría eh, Uno la, la, la, la tomó prestada Y, y cada vez que, que tiene posibilidad La utiliza Pero tiene mucho que ver con Chile Y de alguna manera Fuera del micrófono vos me estabas planteando Que esa frase existe Yo le pregunto este espectáculo que ustedes vienen a montar acá a Buenos Aires que tiene que ver con Salvador Allende que tiene que ver con Pablo Neruda que tiene que ver con Víctor Jara es poner en valor el pasado y transformarlo en presente y me dice no Allende, Neruda y Jara son futuro no son ni pasado ni presente son futuro la pucha dije claro Claro que sí, porque hay tantas batallas que dar todavía. Bueno, ¿con qué eh, con qué idea fuiste y con qué te encontraste en ese Chile 40 años después del golpe? Y en realidad, bueno, yo fui a, a visitar un amigo entrañable, Héctor este, Fernando Cortés Saliste, le decimos Tito, él vino a la Argentina escapando de la persecución pinochetista en el 75 uh -huh. y se encontró calla oh. con la AAA Está y con bien. el golpe de Estado en el 76 uh -huh. y fuimos compañeros de militancia en el mismo barrio, en Villa Centenario y en la misma fuerza política, el Partido Comunista uh -huh. Eh, y en el 82 la persecución nos separó y, y él tuvo que volver a su país Yo me tuve que mudar de barrio, en fin uh -huh. este El destino de, de los militantes Que nos jugábamos la vida sí, claro. en, a, en aquel entonces uh -huh. no eh, Así que para mí el reencuentro con Tito Y, y con su esposa Que tiene su papá desaparecido eh, Que yo escribí un libro que se llama eh, Un poema en mi libro en la misma vereda Eh, los dos impetuosos ríos yo hablo basándome en una nota de este un hijo de este matrimonio uh -huh. es decir de un nieto del desaparecido sí. que es un inminente doctor en sociología que es un capo eh, alexis este cortetés morales uh -huh. eh, la verdad acaba de hacer un análisis este por telesur en estos días este para sacarse el sombrero en seis minutos Eh, pero yo iba a, a, a abrazar a mi amigo ¿no? claro. Me esperó en el aeropuerto eh, a, a, Que no recuerdo el nombre este, Me esperó con un ramo de rosas blancas y, y yo lo vi con ese ramo de rosas blancas Y me abrazaba él y lloraba uh -huh. <risas> eh, Desconsolada, viste Porque era un reencuentro muy profundo Así que para mí con encontrarme con mis amigos, yo le dije, bueno, si se puede abrir algún espacio para que yo presente mi libro, uh -huh. pero sobre todo porque está ese poema, Los dos impetuosos uh -huh. ríos, que yo lo escribo como si yo fuera Alexis, yo lo escribo como si yo fuera el nieto, uh -huh. porque me basé en una nota maravillosa de Alexis, donde él le habla a su abuelo que no pudo conocer. Eh, eh, por eso era, ¿no?, que, que, que yo quería presentar el libro, ¿no? Y bueno, en el barrio, en la allá se dice población, uh -huh. en la población La Victoria, cuya historia empecé a, a, a estudiar un poquito antes de viajar, porque yo la desconocía, que, que es ahora el 30 de octubre se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de la población, que es la primera toma de terrenos en América Latina, claro. y fue del 57. Sí. Uh -huh. eh, Bueno, ejemplo de autogestión. Bueno, la verdad que el que esté interesado, en eh, que google, eh, y porque ya los posteos son muy conmovedores de, de, de lo que ocurre, de cómo nace la victoria, de cómo se organizan. Y eh, es símbolo de resistencia. Claro. Eh, eh, pero desde siempre, desde el primer momento, desde el momento de su fundación, uh -huh. que Allende fue a hablar allí, Eh, porque él fue tres veces candidato antes de sí, consagrarse. Claro. Y en, y fue en la década del 50, así que habrá yo el 58, 59 a hablar a la victoria a y, y ahí por 3000 votos perdió nomás en la victoria uh -huh. a decirle este a la gente que ellos eran un ejemplo de lo que era lucha por vivienda digna. En fin, es, es todo muy profundo. Entonces, mi visita dispara un homenaje que no estaba previsto ni organizado Mira. Eh, a todos los eh, ejecutados desaparecidos y asesinados en protestas, porque ahí había protestas nacionales, no sé uh -huh. si recuerdas primera protesta uh -huh. nacional, segunda protesta nacional Está tercera bien. protesta, bueno la victoria eh, eh, marchaba la vanguardia de lo que eran las protestas nacionales contra el pinochetismo eh... Llegué el 8 de octubre, y creo que al otro día ya mi amigo Tito, que se puso a, a mi disposición de una manera que... ¿Viste esas cosas que no se pueden explicar? Uh -huh. Porque las palabras... Sí, sí. No Eso. alcanzan. No, no alcanzan, no alcanzan, sobran, en fin, no se uh -huh. puede explicar. Eh, eh, me llevó a recorrer la victoria. Y ya, yo que soy muy sensible y muy perceptiva... Uh -huh. Y que había leído eh, algo, no, algo... Ya este, tenía su historia. Pasé, eh, caminar por esas calles... Uh -huh. eh, las calles y las paredes están impregnadas de la historia de la Victoria uh -huh. y de su gente. Uh -huh. eh, así que lo primero que hago es sacar... Es un, eh, una población que se caracteriza por los murales, por las brigadas muralistas. Así que es todo mural la, la población. Unos murales bellísimos... Eh, Y lo primero que hago cuando veo el primer mural, sin saber quién era la cara más grande que se veía en el mural, a la izquierda el Che, y después otras figuras que avanzaban como con un jóvenes con, un, con distintos este, uniformes, traje de actividades, sí. con una paloma de la paz, pero se una cara muy... El, eh, me empiezo a sacar fotos en los murales, sí. y la cara esa era del padre Jarlán, Eh, asesinado en una de las protestas eh, en el año 84 eh, estuve en la parroquia del, eh, del padre Dubois que, que murió de muerte natural pero que fue este, un, un sacerdote así como fue Mujica acá uh -huh. este si vamos a hacer comparaciones no un cura del pueblo, un cura sí, sí, de la sí. villa este, con la oh, salvedad en función de, de lo que fue la institución eclesiástica que la iglesia chilena con Silva Enríquez a la cabeza se puso al frente de, de la pelea. Salvó ¿no? muchísimas no. vidas claro. eh, Silva sí, Enríquez claro. y el padre Dubois en la... Bueno, cuando se toman los terrenos en la victoria en uh -huh. el 57, por supuesto que estaba todo el operativo represivo. Sí, claro. Para, eh, es decir, ellos se mudan silenciosamente, te conmueve leer que, que ponían este tela... Forraban los cascos de los caballos con tela y las ruedas de los carros con tela sí, para que no se escucharan los ruidos. Y las mujeres a la vanguardia. Muchas mujeres con sus criaturas ni le comunicaron a los esposos que, lo que se iba iban que se iban a tomar las tierras. Claro. Que ellas iban. Sí, sí. Eh, y y bueno, la, la población es cercada, obviamente, por los carabineros. Si hay un operativo, operan... Miles de familias, no recuerdo la cantidad Pero eran miles eh, Y ellos El objetivo es a la madrugada eh, eh, eh, Digamos, asentarse de tal modo Que cuando se hiciera de día Fuera, tuviera el aspecto De un asentamiento sólido Que les costara más eh, Erradicarlo por la violencia claro. Y el, el eh, Estando, por supuesto La orden de igual, de están totalmente cercados por los carabineros, sí. el cardenal Silva Enríquez eh, negocia con el presidente de aquel momento eh, que no haya represión, que no se los desaloje, se negocia que no entre más gente, digamos, siempre sí, alguna sí, cosa eh. hay que ceder, claro. este que no entre más gente, y es conmovedora la descripción eh, de, que, de que al alba, porque yo me lo imagino, claro. eh, al alba eran miles de De banderas flameando en tiendas hechas con sábanas y frazadas, claro. ¿no? Eh, realmente es un origen al que ellos eh, han hecho este honor durante toda uh -huh. la lucha este contra la dictadura. Ellos estuvieron a la vanguardia y te decía, estuve... El padre Dubois eh, fue salvó también muchas vidas en la victoria pero aparte eh, participó de la vanguardia de la resistencia a la dictadura. Claro. Eh, y estuve donde descansan las cenizas del padre Dubois, eh, me dejaron entrar a la capilla, uh -huh. y muy fuerte realmente. Yo había visto unas ofrendas florales ahí en el piso y no entendía eh, qué era lo que había arriba. De, de, de, de, no me daba cuenta. Y resulta que eran las cenizas del padre Dubois y la gente que quiere dejar su, su voluntad de de que sus cenizas descansen ahí, así que están las cenizas de otras personas eh, que, que están ahí, uh -huh. este, con las del Padre Dubois. Pedí permiso para hacer mis oraciones budistas, porque digo, cuando las escuchen, por él les suena medio raro, uh -huh. y, y, y le aclaré que no era una, una oración católica la que yo iba a hacer, pero sí, a mí me permitían orar, porque sí. realmente sentí la necesidad de orar, y... Y finalicé mis oraciones este nosotros no nos arrodillamos para para orar uh -huh. pero Finalicé mis oraciones diciendo tres veces no me ojoren de rodillas y cuando paré me paré me abracé a mi amigo y otra vez uh -huh. a llorar eh, sí, claro. a llorar no eh, y para Estuve en la puerta de donde lo mataron al padre Jarlán, que solo tenía 43 años y hacía un año y medio que estaba laburando en La Victoria. En el 84 lo matan. Eh, era una bala destinada a, a un periodista. Y, y la bala pasa por arriba de la cabeza del periodista y entra en... Es decir, yo estuve ahí en la puerta. Sí. Entra en, en el primer piso por la pared de madera. Y el padre Jarlán estaba orando. Estaba con su Biblia, orando, porque en ese momento estaba muriendo gente. Él sabía no. que los carabineros tiraban a matar. Obviamente. Y bueno, una de esas balas... Termina con él. Eh, termina con él. Estábamos esperando para subir, porque el sacerdote todavía no había llegado y eh, había gente abajo esperando y yo iba a subir. Y le dije a mi amigo, que ya habíamos recorrido bastante, le dije, basta por hoy. Sí, claro. Este, basta por hoy. Sí, este, claro. Volvamos a tu casa. <risa> porque no sé si me banco uh -huh. este estar en ese espacio físico donde al padre jarlán lo asesinaron no uh -huh. eh, se hizo bueno al otro día estuve tres días en la victoria al otro día vuelvo a la victoria y señal 3 que es un canal comunitario uh -huh. muy interesante muy como todos los canales comunitarios uh -huh. pero es un son grosos uh -huh. son grosos grosos grosos. Eh, bueno, llegan a 9 kilómetros a, a la redonda y a unas mil familias. El Señal 3 de la Victoria me hicieron este eso es televisión y me hicieron en vivo, en directo un reportaje, una entrevista en la que me hicieron cantar a capela, me hicieron hablar de todo, este durante más de una hora sin cortes. Estuve en vivo. Uh -huh. eh, estoy esperando que me manden el video. Y al otro día fue el homenaje, donde, eh, bueno, fue en el local del Partido Comunista de la Victoria. Y yo digo, ¿cómo la vida te vuelve a tus raíces siempre, uh -huh. no? Porque si bien no es ya mi militancia, eh, pero la casualidad no existe. Estuve en el local del Partido Comunista de la Victoria y fue un acto así muy... Este, muy fuerte, eh, muy emotivo Yo estaba muy, muy, muy conmovida Conmoción que se me pasa cuando subo al escenario ¿eh? Es Mira. decir, eh, arriba del escenario eh, nadie se entera de lo que me está pasando Para mí es la previa sí. Lo peor para mí es la previa uh -huh. Y cuando me bajo, si quiero lloro Si quiero, me abrazo okay. a la gente, ¿viste? Es claro decir, sí. eh, no tengo problema Bueno, ahí pude cantar con pistas Un par de mis temas de identidad y memoria Ajá uh -huh. Eh, recitar un poema que yo llevé escrito para la victoria antes yo ya llevé impreso y escrito un poema para la victoria este me traje souvenir de allá que hicieron unos souvenir bellísimos con los nombres de los no me gusta la palabra caídos uh -huh. eh, yo, no, yo me resisto a usar esa, esa palabra uh -huh. este y bueno la, la, la que fue esposa De, de Víctor Hugo Morales Mazuela Que es a quien yo le dedico mi poema Los dos impetuosos ríos Mira la vuelta al local del PC de la Victoria Fueron 25 familiares eh, De Olga eh, de la, de, Que es hija De, de, de, de, de Víctor Hugo uh -huh. eh, y, y la mamá de Olga Es decir, la que fue madre De, de, de, de los cuatro hijos Que, te, que tuvo con, con, con Víctor Hugo Con su esposo Hoy tiene una, su pareja la señora Elsa Vivía a la vuelta. Y, bueno, cuando terminó todo, estuvo mi CD a la venta, estuvo mi libro a la venta, y muchas fotos con la gente. Eh, bueno, contundente eh, eh, eh, la respuesta cuando yo estaba arriba del escenario, ¿no? Ante uh -huh. cada cosa, porque... ¿Viste cuando empiezan a aplaudir y después van aplaudiendo cada vez más rápido? Sí, bueno, sí. eso se producía cada rato en mi actuación, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, cuando finaliza El homenaje, las fotos Y pipi, pipi, la, la dedicación De los libros, de los CD eh, Vamos a la casa de Elsa Que estaba ahí a la vuelta Donde Es como La sobremesa de una cena, ¿me entiendes? Sí, sí, claro Y bueno, el comedor lleno Yo ya había almorzado sí. el día que fui a la Victoria El primer día en esa casa Pero el comedor lleno de familiares de, de, de, de este camarada que continúa desaparecido eh, y cuando yo llego ya estaban todos y estaba todo lleno el, el, el, el, el comedor y, y, y recibo una ovación que para mí es, es, es, no más valiosa pero es diferente es significante es que, que, que, que lo que fue desde el escenario no ¿me supuesto. entendés? este era eh. un abrazo a si yo a, a, a beatriz no sé si a la cantante era a beatriz, ellos decían llegó la artista compañera. llegó la artista llegó el artista y aplaudían y yo me senté a la mesa y, y me puse a llorar y lloraba y lloraba y las lágrimas y todo uh -huh. me miraban viste y yo lloraba lloraba lloraba lloraba porque eh, fue todo no así muy este muy emotivo muy muy muy profundo y eh, Para mí poder alentar, poder alent se pusieron a guitarrear, uh -huh. se pusieron a cantar este, el hijo varón que, que, que decía, bueno, yo estoy triste, yo esto, pero cantó y todos festejaban porque había vuelto a cantar en una reunión familiar y se quedaron con la con la decisión de reunirse más seguido Mira. entre ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, La verdad eh... Sí, sí, sí. Toda la emoción y, y esencialmente el hecho de que muchas cosas que, que uno cree eh, ya se han discutido, ya son parte de, de la historia de Chile eh, no dejan de ser cada vez más presentes, ¿no? Porque es una historia a ver, de una democracia amañada, ¿no? De democracia que fue entregada con demasiados condicionamientos y que se fue limpiando un poco este, los escombros de los hombros, este lentamente, muy lentamente, teniendo que soportar demasiado a, a, a Pinochet como senador vitalicio, además cosas. la constitución vigente, la ah, constitución de la dictadura, ¿no? Y, y buena parte de la población que dice gobierno militar, y, y no digas dictadura porque te, te, te quieren... En, sí, claro. este claro. Sí, pero... Sí. Y, y después otra cosa que me pasó, en, en un almuerzo familiar, eh, que sería una tía de mi amigo Tito, es uh -huh. decir, hermana de la madre. Sí. Y fui al, a, a bueno al almuerzo y, y estaba muy emocionado ese matrimonio, un matrimonio mayor con mi presencia y a mí medio me sorprendía tanta emoción por mi presencia y, y bueno, no sé cuántos hijos tienen pero uno de los hijos estaba presente uh -huh. y el hijo bueno, nuevamente me hicieron llorar porque la verdad que, pero de esas lágrimas tan lindas, ¿no? Sí, sí, claro eh, lágrimas de, de, de agua emoción, dulce no de agua alicia, dulce eh, ¿sabés lo que me dijo ese muchacho? me dijo yo me crié escuchando sus grabaciones y me, me partió sí, sí, claro. me partió al medio porque uh -huh. toda esta familia llevó eh, cuando nosotros nos juntamos a guitarrear en plena lucha contra la dictadura también este... Y, y yo cantaba y me acompañaba, toco muy mal la guitarra, hago dos tonos así nomás, pero yo me acompañaba con la guitarra. Ellos grababan todo en caseta y se lo llevaron todo. Y quedaron quedaron y, vivos. Claro, pero estuvieron circulando. Uh -huh, claro. Eh, eh, y, y después en alguna visita que han estado yo les he regalado alguna copia de computadora de estas cosas que yo sí. pretendía editar y seguían uh -huh. ahí esperando, aguardando, uh -huh. pero... Ellos tenían material mío, ¿no? Así que y lo de Valparaíso también una Ahora nos contaste Una eso. maravilla. Vamos a seguir Dale. recorriendo un poquito este CD, volver en guitarra que tanto estuvo esperando y que ya es realidad. Arrancábamos con justamente por el en guitarra y vos me contabas un chamamé original transformado eh, a un ritmo de de criollo uh -huh. y ahora tu versión de Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone sus corazones a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel O romance que solo nombra cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena De bandoleón Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal del recuerdo yo yo no sé si tu voz sea flor de una pena que solo sé que al rumor de tus tangos Malena, te 100 tomas buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apertados como el rencor Tus manos dos palomas que sienten frío que Tus venas tienen sangre de bandoneones Tus cancos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los vanetas esmas de la canción de Malena Kaneta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de vanidad Estás muy contenta con este disco y básicamente conforme con derecho de decir este es el documento de De un, montón de, de un montón de años, de un montón de, de cosas. Hay un listado larguísimo de, de clásicos y, y básicamente después están las poesías que retratan tu vida. Uh -huh. Si uno dice, bueno, a ver, ¿cómo sigue esta historia? Porque seguramente eh, en tu cabeza habrá un armado de, de futuro, de sueños, de cosas que quizás tengan que ver con... Bueno, vamos a poner más poesías propias en tiempos de, de música popular, o folclore, o tango, o lo que sea. Bueno, uh -huh. ¿qué, ¿qué hay? Bueno, en principio este ya estamos trabajando con, con Aníbal eh, para mi próximo libro eh, de poemas por la memoria. Muy bien. Eh, porque los poemas están y bueno estoy en tratativas con los familiares con las personas allegadas cuando tengo ese contacto como para que me manden palabras para poner en los marcos de referencia viste Muy que bien, yo pongo en el perfecto. libro eh, y, y después les daremos forma viste a, a, a, sin tocar sin transgredir este pero le daremos forma este al, al material que eh, de quienes me lo envíen. Muy bien. Así que... Sería eh, una continuidad del primero en cuanto a su temática, formato, temática. Pero bueno, voy a tener este el prólogo de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que... Perfecto. Estoy... Uniendo cuando... las historias eh, en esto de estar hablando de Chile, de Víctor Jara. Eh, si algo decía siempre Víctor Jara es cantemos de... A ver que nuestro canto sea revolucionario, pero que nunca deje de ser poético. Claro. O sea, que nunca perdamos la poesía. no Que no sea un, un grito este de barricada, que tenga el valor mm. agregado de la poesía. Que siempre sea canción. Sí, sí, y después, sí. que diga lo que tenga que decir. Sí, no, pero siempre... que diga en ese mismo formato con el que sí. decimos, te quiero, te extraño. Sí, es... En el mismo formato. Sí, totalmente. este Porque la vida misma... Es belleza la claro vida misma sea. es poesía sí, sí. Y, y bueno lo que uno hace este, tiene que tiene que el arte tiene que tiene ser que está, este bello de... claro sí. eh, claro. una nieta recuperada que es artista plástica ya me mandó dibujo de tapa y contratapa que los dibujó hace unos días estando en el juicio por el fusilamiento de su padre en Catamarca eh, en esas circunstancias dibujó lo que me envió uh -huh. eh, la pues, construcción de vida donde, donde hubo muerte todo el eh, eh, eh, ¿Todo el pues se me pone la piel de gallina mientras se sí, sí. lo digo porque que esa sea la, la, la claro. tapa y la contratapa y que ella haya aceptado ahora se va con su muestra Jorgelina eh, Molina Planas yo le escribí dos poemas para ella Y, y menciono a sus padres, ¿no? Eh, ahora se va con su muestra a Roma. Eh, y anduvo de, de, de, de, de chiquitita apropiada por Lomas de Zamora, por Mis Pagos, por un hogar de niños de Mis Pagos, y cuando le desaparecen la madre vivían en Lanús. Uh -huh. este, así que ha andado cerca geográficamente, este... Y bueno, ya contar con el sí, ya los tengo este, eh, eh, eh, Y estoy esperando las palabras de la abuela Que dice, yo no sé si voy a estar a la altura Y yo me quiero morir y cuando me dice eso Porque le digo, este ¿Cómo no? yo soy ¿Cómo no? siento que, que soy muy pequeña Al lado sí, de sí. tu lucha realmente Pero no desde una falsa humildad Desde sí, to sí, de sí. todo corazón siento que soy muy pequeña Al lado de tu lucha Ajá uh -huh. Es este una abuela con una historia que es para otro programa. Uh -huh. este eh, Está en mi libro un poema que le dedico y está el marco de referencia. No se entregue fundadora. Perfecto. ¿Eh? Para quien no haya visto tu primer libro y ya esté teniendo ganas de conocer el segundo, eh, simplemente plantear que se trata de poesías que retratan, ¿no?, uh -huh que muestran con, con el formato poético una realidad cruda, dura, de un hombre, de una mujer, de una familia, de un grupo, de... y va contando a, a través de esas poesías, armando ese, ese gran rompecabezas que tiene que ver con con, con con la pelea, con el dolor, con la tristeza, con lo, con, lo, con lo que se ha padecido en este punto del planeta allá por los 70. Pero el libro es eso, es retratar a través de la poesía Esas postales de, de ese tiempo Sí, lo que tiene tanto el libro Como el CD por la memoria Como como reencuentro Se eh, va a llamar el próximo libro Ya tiene título este, Que es el título de, de un poema que yo escribí en el 2010 Que va a ser el primero del libro eh, En realidad eh, lo, lo mágico Entre comillas eh, de, de, de mi obra Es que No sé Yo he visto, he presenciado bailar mis chacareras para, para sus padres desaparecidos a, a, a, a los hijos. Claro. Eh, eh, cuando lo presenté en Varela había 10 parejas de hijos de desaparecidos bailando mi chacarera, para Turner, para Manfield, para entonces eh, claro. están impregnados eh, uh -huh. los poemas y las canciones por la memoria, Eh, sí, sí, de esperanza, claro. uh -huh. de la alegría revolucionaria, a pesar de, del dolor. Puede más la alegría revolucionaria, porque este los hijos de mis compañeros este salen a bailar chacarera claro. eh, con, con el homenaje, o se suben a cantar la chamarrita de la memoria. Me pasó en Varela el año pasado que presenté el CD Identidad y Memoria en la Dirección de Derechos Humanos, uh -huh. que había muchos hijos, Y, y de repente yo dije, bueno, cuando los que quieran vengan a cantar el, el, el, el, el, el estribillo de la chamarita conmigo, yo qué sé, y se me llenó de hijos, no entrábamos en, en el escenario y, y, y había chicas... Que sabían la chamarrita Y yo las miraba porque sabían Toda la letra de memoria uh -huh. Y el CD lo estaba presentando en ese momento Pero eh. pero yo lo había posteado en YouTube El viento y, lo fue llevando eh, ¿no? Exactamente El viento lo fue llevando, no cabe ninguna duda Un poco más de, de volver en guitarra Para escucharte Homenajear a Nelly Omar ¿no? uh -huh. En Gardela de Guaminí Dale mm. Tua Argentina me conmueve el corazón y su estrella me ilumina cuando levanto mi voz Yo sueño que ella me guía y que cantamos las dos ay yo quisiera decirle que canta como ninguna y que el amor de su pueblo es la más grande fortuna que bello destino el suyo ella es sol, es mar y es luna Meliomar, de ella se trata gloria eterna de esta patria la tierra tiembla al oírla Y galopan sus guitarras La tierra tiembla al oírla Y galopan sus guitarras Nelly Omar E grande, bella por dentro e por fuera Su canto es un himno puro Un exemplo, unha bandera Su canto é trino pampero E é su sonrisa sincera Fiel a sí misma a vida Non buscou gloria e poder cardela de Guamini que difícil ser mujer cardela de Guamini de mañana, de hoy de ayer de Leomar de ella se trata gloria eterna de esta patria la tierra tiembla al oírla Y galopan sus guitarras La tierra tiembla al oírla Y galopan sus guitarras Para quien no nos escuchó charlar la primera vez que, que estuviste con nosotros no es este A ver, un tema, porque sí, este que homenajea a Nelly Omar Que ha sido una persona, o que es una persona Absolutamente importante en algún momento De, de tu vida ligada al canto Y que, por supuesto, este quisiste reflejarlo de esta manera digo No, no aparece un tema a Nelly, porque sí Aunque podría hacerlo No, pero en realidad eh, Yo comienzo a componer en el 96 Y, y vos sabés que yo sé cuáles son mis dos primeros temas y no sé cuál hice primero uh -huh. uno es este que sí. acabas de pasar y el otro es el de mi maestro uh -huh. uno es mi maestro en la vida no este mi guía espiritual un laico un hombre común como cualquiera de nosotros pero que tiene recorrido un camino como para decirte algo tirarte alguna onda uh -huh. este que a mí me me sirve, sirve a diario a diario a diario y nel y y Nelly, Es mi referente de, de, de artista femenina. Yo, ¿Te acuerdas que te contaba en la, en la anterior entrevista que, que estuve acá con vos? Que, que yo he visto, y, y, y a mí me ha pasado lo mismo, de llorar con el solo hecho de que ella salga al escenario. Sí, claro. Es decir, antes de que abra la boca. Sí, sí. Es decir, como, no cantó. No cantó. Y vos ya estás no llorando, sí, ¿entendés? Sí, claro. Entonces, eh, eh, el poder de su imagen arriba del escenario. Eh, un, Totalmente este y aparte bueno eh, una mujer que, que también ha sido perseguida que ha estado sí, claro. exiliada que estuvo 18 años sin laburo durante toda la proscripción del peronismo uh -huh. eh, Honesta con ella misma esencialmente eh, eh, es coherente porque claro. ella eh, hasta hasta el día de hoy que tiene 102 años recién cumplidos claro. este ella cantó la descamisada en el último luna parque este a los 100 años es decir Eh, eh, ella es fiel, fiel a ella misma, claro. eh, y, por, y yo lo digo en la zamba fiel a sí misma en la vida claro. no buscó gloria y, y poder gardela de humení que difícil ser mujer mm. porque en el eh, eh, es difícil en términos generales sí. y en algunos ámbitos como el artístico eh, es bastante complejo no este mm. la condición de mujer de uno eh, entonces eh, y yo volver en guitarra no mi laburo es con guitarras hay un solo hay un solo tema con piano claro. eh, la guitarra también te he hablado en la entrevista anterior que a mí es un instrumento que, que, que me anuda la garganta desde que yo era muy niña uh -huh. eh, y ella es mi referente de cantora nacional que canta con conjunto de guitarras sí. eh, eh, que es criolla por eso sí, criolla. Su, eh, su último CD creo que se llama así La Criolla y claro. eh, que canta, que, que se, se, se, se juega, el artista que se juega, el artista que no mezquina uh -huh. y el artista que, que es auténtico. Sí, claro. ¿no? Esto de sin pose, sin artificio, sin ella nada. chamulla con la gente uh -huh. desde el escenario y de, eh, pero es algo genuino, no es un, eh, es decir, Nelly Omar no es un personaje. Claro. porque hay artistas que se fabrican un personaje para ser uh -huh. este, y yo no creo mucho en, en, en, en esa beta sí, sí, claro. este es decir ella es, es, es auténtica ¿no? entonces claro. bueno yo he aprendido mucho creo que tengo sello propio a esta altura que no soy su imitadora este, que nunca lo fui que nunca lo intenté porque yo soy una creadora Pero si se advierte el sello de Enel Omar en mis interpretaciones, eh, para mí es un orgullo y para mí es un honor, uh -huh. porque es la fuente en la que yo he abrevado. Claro que sí, Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no. ¿de quién vas a tener el sello? Como que te pareces a tu vieja y sí. no no te va a parecer Ay, a la vecina. Totalmente, totalmente. <risa> a ver un poquito de nada, el track 18. A ver, nada como... Recién realmente me pareció la versión de Malena, me pareció este, no sé, con esa con esa fuerza y, y esencialmente es tuya. No, lo que digo, no no no hay no están esas miradas para trazar paralelos. Nos encontramos con una versión absolutamente tuya de algo repleto de versiones que siempre uno Está viendo, está trazando comparaciones. Y es un superclásico que hasta era. sin, no, hasta sin este proponérselo. Claro. Absolutamente sin proponérselo. A ver cómo sale nada. Como he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuanta nieve hay en mi alma Que silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Un candado de dolor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 de tu casa y me voy yo ni se donde sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz desde la nada me responde en la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y has rodado en tu portón Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón Ten nada nada que en tu casa natural solo te la arañas que te quesr y el rosal, tampoco existe y es seguro que se muere tu al irte tú, todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, de nadie que me diga si vives aún, de ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar. pero qué lindo estábamos qué sé yo desmenuzando este el hecho de, de, de, de escucharte en, en las dos facetas no en, en lo más folclórico en lo más tanguero y escuchamos a la misma pero distinta escuchamos a, a la misma beatriz pero como si fueran qué sé yo dos, dos formas dos canales para interpretar este, dos cosas que por ahí una te llega a Desde una herencia personal, la otra capturando lo que sabés que es tuyo, pero que por ahí no estaba tan cercano ni en tu barrio, ni ni, ni, en, tu, ni en tu entorno. Y en el tango hay un, un brillo que quizá tenga que ver con, con eso que es la construcción propia, ¿no? con la herencia personal en realidad este bueno mi, mi, mi papá era coleccionista de, de los discos de carlos gardel le faltaban muy poquito en 78 para sí. tener la, la colección completa y mi abuela materna este es decir de, de, de digamos sectores sociales totalmente diferentes uh -huh. no mi abuela materna es una mujer muy humilde cocinera de así de, de, de de gente muy pudiente de la ciudad de Río Cuarto. Ella bailaba en los suburbios, este concursaba bailando tango. Lo dejaba mi tío en la silla, que era chiquito, <risa> y ella me longeaba. Yo me llamo mi primer nombre es Delia, como el de mi abuela materna, sí. Delia. Este y no recuerdo la voz de mi papá, lo digo en el vals que le compuse, mm. porque él falleció cuando yo tenía siete años. Claro pero mi mamá me dice que cantaba muy bien y mi mamá tiene un excelente oído y también canta muy bien uh -huh. eh, y su tango preferido era el magro el de mi papá Mira. pero me este me en, en alguna nota que, que armé sobre volver en guitarra cuento ¿no? que Por ejemplo, la peluquera del barrio, yo era una niña, uh -huh. de, de la peluquera del barrio que también daba clases de, de, de, de clásico y español, me acuerdo, que yo tomé, un año tomé, <ríe> porque la danza nunca fue lo mío, pero un año tomé de chiquita. Ella me paraba en la calle, en la vereda, cuando me encontraba, sí. y me decía, cantá porque la quise tanto. Y yo arrancaba, es decir, sí, yo sí. paraba en la vereda, a sí. voz en cuello sí. Remotos bandoneones despliegan sí. en la noche sus pájaros de bruma uh -huh. este Y lo cantaba entero, de punta a punta Y cuando iba a la carnicería Además no es un tango fácil Es re bravo, es re bravo sí, claro. eh, Y cuando iba a la carnicería Se ve que todo el barrio sabía que yo cantaba, ¿no? Este, cuando iba a la carnicería, viste que tenía que hacer cola, que se picaba la carne, ¿no? A cantar un ratito. Y, y entonces, don Pedro, este mientras yo hacía cola, eh, me pedía que cante. Y mi vieja tenía kiosco, después de que murió mi viejo, este, y yo iba a los mayoristas. ¿sí? Uh -huh. Y don Cristóbal, que me acuerdo que era el Palacio de las Golosinas, Este, que son mi debilidad <risa> Los dulces este Bueno, en el mayorista se hacían un, un, unas colas tremendas Mucha gente sí. Y... Ahora, si me pedían que cante Era porque me escuchaban cantar Era porque yo estaba cantando todo el tiempo eh, claro. eh, Me escucharan o no me escucharan, ¿no uh -huh. es cierto? Eh, y don Cristóbal me este pagaba de alguna manera por decirlo en broma pongo uh -huh. los cines este así que eh, yo canté hay tangos que los sé de memoria y nunca los canté en público claro. de escuchárselos a mi vieja claro. haciendo las cosas de la casa Es la banda de sonido de tu vida eh, totalmente así claro. que Esas cosas yo creo que se traen un poco en las venas En los genes Sí, hay algo eh, eh, eh, Sí, sí, hay algo y, y el folclore de parte de mi tío Del hermano de, de mi mamá Que eh, cantaba muy bien No tengo ninguna grabación de él Pero yo cuando yo era chica Y él estaba por ahí de visita en casa También cordobés eh, eh, Y él tenía una voz muy dulce Y se acompañaba a zambas Y algún chamamé Eh, a mí, yo me acuerdo que a mí me daban ganas de llorar de la emoción que me generaba escuchar a mi tío, eh, que era folclorista. Uh -huh. De modo que... Eh, yo amo eh, por igual Por eso cantante de tango Cantante de folklore Y no, no me puedo Está muy bien. No me puedo definir eh, eh, Y no porque yo quiera ser cantora nacional Como Nelly, Omar ¿viste? Que yo uh -huh. quiero ser cantora nacional Es que realmente amo los dos géneros Y no me puedo definir Autodefinir sí, sí. es eh, Como ningún por, Amo cantar sambas uh -huh. eh, El chamamé me encanta Este, claro. nací eh, Viste, soy, no. lo, lo, lo traigo conmigo y sí, seguramente sí, sí. como vos decís eh, yo soy la que menos puede evaluar lo que hace uh -huh. yo no yo no evalúo lo que no, hago soy, bien. vos estás metida en el, soy en el ojo de la tormenta y uno con un poquito de perspectiva escucha como otra coloratura de voz y dices ah, ¿qué está pasando acá? acá claro, algo, ves, yo de eso ni me doy cuenta hay algo cuenta, que tiene ¿no? otra Otra potencia otra ni mejor ni peor no, no, otra... no nace desde otro lugar es como no sé eso eso parte desde otro lugar y, y, y por supuesto que está ahí a flor de piel no uh -huh. eh, beatriz gracias por haber venido una vez más no, para seguir favor, en contacto eh. permanente sí, a ver sí. cómo anda el rodaje de volver en guitarra eh, ahora viene ese momento de, de hacerlo sonar son de... lo, lo pasaron en, en Galicia 45 minutos, el único programa de tango que hay en Galicia Me lo dedicaron a, a, a volver en guitarra Mira. Pasaron 13 temas en 45 minutos eh, Realmente sorprendida y muy agradecida Un hombre de Avellaneda pero que está fincado allá Así mm. que bueno, ya empieza a correr Está perfecto, después de tanto tiempo de espera Que volver en guitarra con estos 24 temas que te, te sintetizan De alguna manera, bueno, se haga, se haga realidad Nos vamos a ir, antes de las noticias, un poquito de, del último track, que también tiene que ver con con, con la vida de Beatriz, no Ese, esa samba que le dedicaste a tu Villa Centenario. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, gracias a vos. mañana muy temprano recorriendo las calles de mi barrio y descubro tus veredas de parejas te pertenezco Villa Centenario y descubro tus veredas de parejas te pertenezco Villa Centenario cuantos tanos y gallegos laburaron levantando Dar ladrillo por el ladrillo y tus hombres de a caballo galoparon cada rincón de este lugar sencillo y tus hombres de a caballo galoparon cada rincón de este lugar es sencillo milonga chama me Santiago de chacarera y el El tangos se escucha por la radio, hay lugar para todos en Villa Centenario, y el infaltable tangos se escucha por la radio, hay lugar para todos en Villa Centenario. Bien de noche y día escuelas mercaditos odería la farmacia y la comisaría escuelas mercadito sodería la farmacia y la comisaría es tu gente en la lucha cotidiana de corazón humilde y solidario que eh, no te deshacen te sigue construyendo, querido barrio Villa Centenario, que no te deja, te sigue construyendo, querido barrio Villa Centenario, milonga chamamé, santiagueña chacarera, y el El tango se escucha por la radio Hay lugar para todos en Villa Centenario Y el infaltable tango se escucha por la radio Hay lugar para todos en Villa Centenario Tiempo de noticias cuando faltan 6 minutos para las 2 de la mañana. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 54 minutos. Humedad 96%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Figuras del espectáculo firmaron un acta en apoyo a la plena aplicación de la ley de medios. Bajo el lema más trabajo, más voces, más contenidos, mejor democracia, reconocidos artistas como Alfredo balcón León Gieco y Fito Paez expresaron que la ley garantiza el ejercicio pleno de ciudadanía audiovisual. El acta fue leído por la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, el actor Juan Palomino y el músico Cristian Aldana, entre otros. También participó del acto la titular del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, Liliana Masure, quien resaltó la participación y compromiso de los artistas en el apoyo a la la ley de medios durante estos años. YPF aumentó en septiembre el 5% de su producción de petróleo y el 3,5% de gas. A partir de datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la compañía informó que el crecimiento se generó como consecuencia de la intensa actividad física de la petrolera en sus campos productivos. YPF también aumentó la cantidad de pozos perforados, que en el tercer trimestre llegaron a 203, lo que representa un 45% más de los 140 que se habían perforado en el último trimestre de 2012. Patria Grande La próxima cumbre de la CELAC tratará la desigualdad como tema esencial. Lo informó el casincher cubano Bruno Rodríguez desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Además, adelantó que durante la próxima congregación del organismo se planteará el tema sobre la verdadera dimensión de la integración regional. La cumbre de los estados latinoamericanos y del Caribe se celebrará a finales de enero del 2014. pelota news y Colón igualaron por 2 a 2. Fue en el partido correspondiente a la fecha 14 del torneo inicial que le permitió a la lepra continuar en lo más alto de la tabla. Cabe destacar que el sabalero ganaba por 2 a 0 pero apareció David Traseguet empató el partido y alcanzó los 301 goles. Un primer tiempo por ahí en el cual no estuvimos en el nivel que veníamos, sobre todo el partido contra Godoy Cruz. Una lástima, pero bueno, lo importante es que el grupo está presente el grupo tiene muchas ganas, sabemos que es un campeonato difícil para todos. Bueno, seguimos imponiendo nuestro fútbol. Lo nuevo cada vez que tenemos la posibilidad, tratamos de aportar lo más positivo y es verdad que hoy, bueno, llegó algo muy importante en mi carrera la verdad que bueno, de a poco, en esta finalizando todo, una carrera importante y larga, y bueno, hoy llega una suma importante para la carrera de un jugador, ¿no? De 300 goles a nivel profesional no, no son poco, y la verdad que estoy muy feliz. Lástima que no se dio la victoria, pero me voy contento igual. Yo trato de aportar lo mío, el entrenador fue muy claro conmigo, piensa que en este momento hay otros compañeros, y bueno, lo importante para mí es aportar de afuera cuando me toca, y la verdad que estoy muy contento. Espero de tener más minutos, eso después no importa, decir el entrenador, para mí lo más importante es seguir sumando con el equipo. Previamente Arsenal y Old Boys empataron 1 a 1 en Sarandí Humedad al 96% Temperatura 18 grados, 2 décimas Tatiana Cuchni 750 avanzanza Derecho a la información en 7.50 Fidel Castro, año 1989 y ahora este país se le pide un internacionalismo una misión internacionalista extraordinaria salvar la revolución en Cuba salvar el socialismo en Cuba Fidel Castro, discursos año 1989 en 7.50 Acá no hay nada prohibido Excepto amanecer Prohibido amanecer En AM750 La semana pasada en Funes, El Memorioso Pusimos en el aire el primer capítulo de ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? La historia parte del texto de Juan Carlos Gené, De golpes a mi puerta, ese trabajo medular de, del autor para poder reflejar lo que pasó no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica a lo largo y a lo ancho de la década del 70, en tiempos de las dictaduras militares, y las dos iglesias, la colaboracionista y la que... ...que dentro de la opción por los pobres... ...y en un texto repleto de, de metáforas... ...y con dos monjitas... ...como parte del nudo de la historia... ...llené cuenta de manera muy muy sólida... ...que fue lo que pasó... ...por lo menos si hablamos de nuestro país... ...con más de 200 asesinados y desaparecidos... ...entre laicos y religiosos... ...que entregó una parte de la iglesia... Vamos a ir al segundo capítulo de esta historia. En el primero la cosa tuvo mucho más que ver con el contexto, sobre todo para aquellos que descubrían el porqué de, del relato de Gené. Y entonces empezamos a contarle qué había pasado en el Concilio Vaticano II, cura del Tercer Mundo, cómo se llegaba con esa iglesia al 24 de marzo del 76. Y hoy quizás es, es la obra la que gana Gené el protagonismo de la historia y, y una dosis siempre presente en Funes con cortes de archivo y reportajes que ponen en valor ese tiempo histórico para terminar de entender de qué estamos hablando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Capítulo 2. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Te fuiste, te fuiste. Capítulo 2. La historia de Golpes a mi Puerta, el texto de Juan Carlos Gené que sube a escena todos los viernes en Andamio 90, motivó un primer capítulo de Dónde Estaba Dios Cuando Te Fuiste, donde primó la recreación del contexto histórico. Casi como una obligación ineludible, tanto para los que recuerdan como para los que descubren. El Concilio Vaticano II, cuando parecía que era posible revolucionar el mensaje de la Iglesia Católica, solo buscando palabras en su memoria, fue la fuente de inspiración del autor a principios de los 70. Pero la colaboración de la institución eclesiástica con cada una de las dictaduras que se sembraron en todo el continente a partir del golpe que terminó con el gobierno del Salvador Allende, septiembre de 1973, y la muerte, y la persecución, y la desaparición de los hombres que decidieron no acatar la orden de silencio, completaron la postal que muestra a El eje de la historia está marcado a fuego por el duelo ético que sufren los personajes. Un duelo con la muerte que enfrenta a los que optaron por estar al lado de su gente totalmente desarmados. Vinieron varios grupos de, de monjitas a ver la obra... Pero eh, hubo una que me, me, me conmovió mucho porque cuando me vino a saludar me dijo cómo me gustaría vivir con la claridad de Ana. Daniela Katz, protagonista de Golpes a mi Puerta. O sea, el personaje, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo me gustaría llegar a tener esa claridad porque es muy gracioso. Hay toda una situación al final donde hay una discusión... Hoy estamos medio como, eh, políticamente la gente está tan también como como dividida, que en la obra se divide, es muy gracioso, pero la gente más adinerada que viene a ver la obra, le parece un error que yo no firme, dice, ¿cómo no firma? Fue un error. De hecho, este nos contaba gente que, que había un matrimonio ahí muy este pitucón y que el marido este le dijo a ella en el momento se equivocó. <risas> y Se equivocó. Como quiera mi muerte era una equivocación. Y toda la gente que a, me acompaña en eso no no esperan otro final. Ante la duda y todo, dice, si firma es como no, ¿viste? Si firma y se salva? No. Por más que le acongoje y y es tristísimo es es lo que le toca tiene que ser así este y, y es esto no como buscar la claridad no, no en el sentido tal vez de la propia vida sino de, de lo que va a dejar en eso a mí me parece que el autor es eh, El autor también remite a la, a la realidad de lo que siguió pasando por eso la, las comunidades de estas monjitas sigue y, y demás y que es que deja una viva y, y deja a alguien y y, y da su ejemplo en, en el otro en el otro los dos son ejemplos la que queda también en su en su lugar queda para algo pudimos dialogar con todos los, el elenco este con un padre que ahora está en áfrica eduardo grajama director de golpes a mi puerta mm. eh, roberto musante salesiano y que él, él contaba él, él estuvo participando reclamando el, el, el donde estaban dos sacerdotes desaparecidos este, antes que las junto con las madres antes que las marchas fueran en plaza de mayo cuando era en otro lugar o sea viene al inicio de las manifestaciones reclamando Y en un, en un momento metieron a 50 detenidos por por unos días, ¿no? Sin, después todos fueron soltados, fue, eran los inicios de ese momento. Pero él contaba que el que le tomó testimonio, después de dos días tan frío y hambre y mal, eh, y sucios, eh, con, le dije le, le dijo, padre, yo soy exalumno salesiano, de que le tomaba testimonio. Y él se agarraba ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Era ¿no? el sacerdote salesiano. ¿no? Muchas órdenes católicas se sacaron el uniforme para mezclarse con el pueblo en sus calles, en sus fábricas, en sus barrios obreros. Ese es un dato muy importante en Golpes a mi Puerta. El envase por encima del contenido. Hay dos momentos en la obra claves en eso, uno es con la vecina y otros es cuando está en la cárcel y conversa, creo que es importante. No, y el otro también es cuando él quiere irse vestido con hábitos, ah, sí, que es sí. muy, digo, no sea un lugar de comedia romántica, si eso ocurriría, uh -huh. nos lleva un bodevil eh, <risa> tremeundo que, que es buenísimo como lo pone el autor en el momento antes de darte el golpe de... ...final del muchacho... ...ya te lo imaginabas vestido de novicia rebelde... ...corriendo por... Para ...escaparse si sí puede... ...escapando, ¿no? ...además con la vecina antes... ...que le dice... ...este, para mí una monja sí. sin hábito no, no... ...no es monja, ¿no? Eh, uh -huh. ...y es sumamente interesante porque... ...convengamos que... ...que el uniforme... ...esto que vos decías, ¿no? ...el uniforme en todas sus... ...este... ...tiene que ver con el poder digamos, quién lleva, entonces eh, creo que no es un dato menor en la obra porque ella termina, o sea, su final de obra es por qué no usamos hábito y es esto, ¿no?, para no diferenciarnos. Eh, eh, acá los, los los uniformes militares venían también de otros uh -huh. militares, ¿no?, se, se, se ponían, digo, se, se copiaban inclusive este modos, ¿no?, uh -huh. eh, entonces es como es como muy fuerte el, el tema de que ellas no lo tengan y porque también por ejemplo estas cosas no hablando de los adolescentes también que, que era muy interesante y eh, Es muy loco porque viene gente, vienen chicos a saludar y dice Yo no sabía de esta iglesia y la realidad es que yo tampoco En primer lugar eh, pienso que la palabra patrón y opresor es, eh, eh, significa lo mismo en el sistema capitalista el ser patrón el ser empresario necesariamente supone la condición de de, de opresor Porque eh, la estructura eh, de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre De modo que... Así ese patrón se llame peronista O se llame cristiano Lo que fuere En la medida en que a mí me oprime Yo tengo el deber de luchar No contra él Sino por mi liberación Yo tengo que sacarle el pie Que él me pone encima a mí No por odio a él Por amor a él Porque a él le hace mal oprimirme Y a mí me hace mal que él me oprime Si a mí me preguntabas Antes Digamos, yo golpes a mi puerta La conozco porque conozco a Juan Conozco la obra y todo Entonces yo ya sabía Y sé que hay, digamos Pero para mí es eh, Muy... Eh, muy este clarificador que esto se sepa no que que, que uno lo pueda abrir y dentro de lo que es una obra digo siempre va a tener gente que se enganche gente que no pero digamos en ese enganche que, que, que gente no sepa este que, que hay mujeres que dedican su vida digo yo más Bueno, yo con Edoro tengo un vínculo muy muy estrecho, entonces yo cuando cuando empezamos a laburar enseguida vinieron todas mis preguntas, ¿no? Porque para mí también digo, no, claro. se sol preguntaba muy este puntualmente, o sea, a mí me, me fue muy clarificador ver a las monjitas, porque yo vi mujeres plenas vi madres, porque ellas cuidan ahí en, en Montechingolo, de los niños, están con las madres del Paco, están digo yo no vi el, el prototipo de la monja que yo tengo, que es, ah bueno, se hizo monja porque un novio la abandonó, se hizo monja, sí esto, este porque nadie sí. le dio bola, que, que es un poco el, yo se lo decía, Eduardo se reía, pero es un poco el... el cuál es el, el imaginario que tenemos nosotros de la vida religiosa bueno no disfruta eh, este no, nunca tuvo un tipo o el, el lugar hasta bruto no y lo digo así porque es es el pensamiento bruto que sale y claro cuando nos fuimos con maya claro nos fuimos tan eh, enamoradas de, de, de, de, de esas mujeres tenían una risa tan plena que yo no sé si toda mi vida de mujer estuve tan plena con una sonrisa con, con, con, con unos colores en la cara y con eh, entonces desde ese lugar digo claro es otra cosa este, eh, que inclusive es decir algo no me la da la monja con hábito O sea, me la da la monja sin hábito, eh, esa plenitud. No me la da el uniforme. El uniforme me da el colegio religioso, el, la, la cosa eh, marcada, ¿no? Me da el otro ala, qué sé yo. Tal vez igual debe haber como... este Y algo muy gracioso que, que tiñe también, ¿no? Una alumna mía... Me causó mucha gracia, vino a ver la obra, muy emocionada. Entonces viene a la, en la clase siguiente y me dice, Dani, me encantó. Me dice, salí tan eh, conmocionada, me dice, que en un momento, me causó tanta gracia, dice, en un momento salí tan emocionada, tan conmocionada, que me pareció ver cuando yo iba a misa al cura que le digo, Eduardo, es el cura. Me dice hall, en, bueno, el en el hall, hall, claro Me dice, me pareció ver en el hall al cura Que a mí me daba la comunión en la iglesia Le digo, ¿a qué iglesia ibas? A la de Rosario y, y a Avenida La Plata le digo, ¿era? Le digo, ¿es el director? No, me dice sí, ella, Claro, a ella le parecía imposible Que el, que sea el director de la obra Y que esté caminando en camisa En manga de camisa El, el muchacho por ahí Claro, ella tenía como el cura Que le daba, me dice, me fui digo, no, no te fuiste tan Era él, le digo, es el director de la obra obra, como, ese lugar de decir, no lo puedo ver en otro rol, ¿no? El tema del hábito, además, creo que Juan lo usa porque teatralmente el tema del disfraz, la máscara, tiene siempre un sentido muy rico teatralmente, ¿no? Tanto ponerse la máscara como sacarse la máscara, o las dos cosas, son reveladoras, ocultan revelando, revelan ocultando, ¿no? Este, y yo creo que eso tiene un efecto muy importante porque cuando la Ana termina de romper y dice lo que dice, Cerone queda totalmente desvalido. y Todo su poder queda inutilizado frente a, a, a esa sinceridad, a ese despojo, a ese estar sin hábito y además identificada con, con los que ahí eran torturados y con su Dios, con Cristo. ese Esa desnudez es lo que deja a Cerone totalmente inerme, ¿no? Sí. Al que se creía poderoso. Sí. A mí me recuerda la escena bíblica de Jesús con Pilato. Yo creo, yo creo que la, la, el paralelo bíblico más cercano a la obra es la escena de Jesús con Pilato, ¿no? Uh -huh. que, que arranca poderoso, dice, tu vida depende de mí hacer lo que yo te digo y vos te salvás. Y después termina teniendo miedo de quién es este tipo que está acá, que me va a pasar a mí, sí, y bueno, y al final por, por lavarse las manos, este, es, eh, ya la desnudez eh, deja inerme a los, a los que abusan del poder. Y es un juego de disfraces, teatralmente es un juego de... de Sacar, sacarse el disfraz. grito tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político tanto local como extranjero. domingo Bresi, sacerdote Representado por Pilato que representaba al, al imperio romano como con lo, los fariseos los doctores de la ley que eran el poder religioso interno en su momento y él tiene cruces frontales terribles como los ataca Y bueno, estas son las causas de su muerte. Así que no no no se muere de una enfermedad, Jesucristo se muere eh, sentenciado y la forma en que en aquella en aquel momento eh, mataban a, lo, a los subversivos de su tiempo. Eh, Jesucristo fue subvirtió el orden constituido por el poder político y religioso de su época. Cuando el poder entendió que la otra iglesia estaba golpeando las puertas del palacio y los cimientos de la vieja estructura comenzaban a estremecerse, decidieron que la muerte era el único camino para derrotar a su enemigo. Y los primeros disparos partieron de la triple en 1974 para silenciar al padre Carlos Mujica. El metropolo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Adelanto del capítulo que vas a poder escuchar Completo hoy a las 23 Funes el memorioso Y esta segunda edición De dónde estaba Dios cuando te fuiste Basado en la obra de Juan Carlos Gené En golpes a mi puerta Que sube escena en Andamio 90 Todos los viernes a las 20 y 30 Bueno, yo estaba ahí Y si yo también fui Acá no hay nada prohibido Excepto amanecer prohibido amanezar en la m 750 está toda la gente de meridiano aquí en los estudios de m 750 para cumplir con esas dos premisas que tiene el programa primero Conocerlos debajo del escenario para saber por qué pasa lo que pasa arriba, por qué suenan como suenan, saber sus herencias musicales, sueños, batallas ganadas, batallas perdidas. Pero antes de hablar, vamos a presentarlos a través de sus sonidos. Gente, buenas noches, bueno, muchas buenas gracias noches. por por haber venido hola Bueno, arranquemos por la partida de nacimiento Vamos por padre, madre de la banda, dónde nació, por qué, cómo Y después comenzamos a ver un poco la historia individual de cada uno de ustedes eh, Bueno, los más viejitos somos Nicolás Urlacher, que es el bajista Y bueno. yo soy Matías, eh, que empezamos hace unos 10 años uh -huh. Más o menos, con amigos, tocando, guitarreando Por pasar el tiempo, porque nos Bien. gustaba. Primer dato, un tiempo más que prudencial para alcanzar sí. la solidez de este sonido, ¿no? Sí, bastante tiempo de laburo sí, y, claro. y distintas bandas y distintos proyectos que fueron pasando hasta que hace unos 4 o 5 años, más o menos. Sí, en el 2007. En el 2007 uh -huh. arranca lo que es Meridiano. Anteriormente habíamos estado con él en otras formaciones, pero bueno, siempre componiendo temas y, y demás, y laburando la música, que es lo que nos gusta. Ajá. Uh -huh. Eh, y de ahí, bueno, arrancó Meridiano, primero como una idea, después se fue sumando gente, pasaron formaciones, cuartetos, sexteto, quinteto y demás, sí. está bien. hasta que hace dos años más o menos lo encontramos a Emiliano Di Stefano, que es el guitarrista, y, y Fede se sumó un poquito después, que es la formación que está ahora, bien. Eh, laburando hace ya sí, casi dos años uh -huh. juntos. ...sólidamente esta formación... ¿La propuesta fue siempre lo que acabamos de escuchar? Y en, en su origen... ...es el rock... Muy ...y bien. después empapado con todas las cosas... ...que cada uno fue tomando en su camino musical... Sí. ...aparte a, a la banda... ...digamos que cada uno tiene como su... su ...sus ideas... ...sus influencias y sus objetivos... Eh, ...personales... ...personales, claro, que, que, que, que suman a un todo... A ver, ¿qué, a la qué, ¿qué agrega la suma de las partes?... Eh, un poquito de, de que un poquito de jazz, un poquito, un poquito de, de funk, un poco de, de funk, soul. De soul. Poco, sí. Bien, viene por ahí. Eh, un poco de rock pesado sí. también, uh -huh. de, de la adolescencia que fue quedando, de cuando éramos más rebeldes y escuchábamos música más fuerte. Y, y ahora que estamos más mantecas, más viejitos y escuchamos música más blandita claro, también, se fue mezclando. Volumen, claro, sí, sí eh. hay que nivelar para no aturdir. Así. Y de electrónica también. y Un poquito de electrónica Algunos se fueron más bien. por la electrónica uh -huh. Yo que por ahí me fui más por lo latinoamericano Y, y Emi que viene más de lo Instrumental Y sinfónico El chico del conservatorio <risa> Bueno, también Pero debe haber un en, en cada uno de ustedes hay una herencia Más allá de que charlamos recién fuera de micrófonos Como para ir ordenando de que estamos hablando de, de la enorme cantidad de talentos Que, ...que en cualquier género son parte de las últimas dos generaciones musicales en la Argentina... ...y si hay un dato distintivo es el tema del aula, y no es un tema menor, ¿no? La mayoría de los músicos llegan con mucha aula detrás, por lo tanto están preparados para ser todoterreno... ...después cada uno este, encara para donde quiere, pero con la particularidad de que la Argentina... ...y, y Buenos Aires, este quizás mucho más puntualmente que a nivel país ha generado escuelas de música popular en los últimos 25, 30 años. Genial. Y ese es un dato fundamental, porque antes era el músico de conservatorio claro. este liso y llano, clásico. que no estaba mal, clásico, clásico, clásico en todas las letras. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero hoy que tengas un lugar, qué sé yo, desde la escuela popular de Avellaneda hasta cualquiera, donde tu materia sea tango, donde tu materia sea folclore, jazz, bueno, para Es interesantísimo sí. bueno, Estamos en la construcción de la generación Que está saliendo de esas aulas Y entonces estamos viendo Como la música popular este En ese sentido tiene un, un brillo Que es distinto Y empieza a tomar un nivel académico Aparte similar a que en tiene el la sonido, música clásica Eso está claro. Está en sonido Antes por ahí por banda tenías uno de esos monstruitos claro. Iba marcando el camino Era la locomotora, detrás venía todo lo demás Y un poco era el que intentaba ser el productor arreglador y todo lo demás de esa, de esa banda. Ahora, la discusión, si somos cuatro, puede estar entre los cuatro. Y eso, a mí no me cabe ninguna duda, que enriquece notablemente el producto. Fíjate, cuando hablamos de influencias, nombramos siete u ocho ritmos o géneros que uno los imagina puestos a fuego lento, empecemos a revolver y salen cosas maravillosas. Y algo que me parece que le suma mucho a la banda también, hablando de esto de lo académico, es que eh, algunos, como Emi, vienen estudiando y son así como quemacocos de meterse, practicar y estudiar y que te enseñen esto que te enseñen el otro. Sí. Y otros, como Nico, como yo, somos más de calzarnos el instrumento y tocar. y Tenemos bilardistas, melotistas. Y pegarnos la cabeza bien, contra la pared. Y eso me parece que hace un equilibrio copado entre, sí, claro. entre lo, lo técnico y por ahí lo más estudiado y esa cosa gutural que te da el... ...el autodidactismo... Si ...sí, es que sí, algo palabra, el estilo, ¿no? sí, sí, ponele, pero es, es que está buenísimo... ...también no es más que este la herencia musical que vos fuiste recibiendo... ...y a su vez el tipo que te entregó esa esa carga la recibió de otro... ...y si seguimos la cadena es eterna y es como mm. el sonido fue... ...transmitiéndose casi de generación en generación... tal cual ...y llegamos a donde llegamos y podemos tener la posibilidad... En esta mesa, con una mixtura generacional muy grande Poder compartir el mismo sonido Porque casi de raíz es el mío, es el tuyo eh, Como sonido generacional uh -huh. Hablamos de rock, de soul de Bueno, de todo lo que hemos escuchado Nosotros, ustedes Y seguirán escuchando los que vengan detrás Con distinto envase, con... Con distinta tonalidad, con distintos sonidos. Sí, sí. Todo el tiempo se reinventa. Pero cosa. totalmente. No, antes de seguir escuchándonos en el disco, antes de ir un poco más este a la, a la cosa del vivo, que no es más que mostrarlos sí. desde otro desde otro lugar desenchufado, desde el lugar acústico, hay castellano y hay inglés en, en, en las letras. Sí. A ver, ¿cómo sí. es esa historia? En realidad lo del inglés eh, fue un experimento eh, que... Bueno, pero, eh, estudié un tiempo inglés cuando era chico y bueno como le, me pintó en un momento la Ay. verdad me pintó dije voy a hacer una letra en inglés a ver qué pasa y salieron dos temas en inglés que están en el disco en nuestro primer disco que salió el año pasado eh, y bueno ahora estamos componiendo lo que son los temas del segundo y por ahora no apareció ninguno en inglés pero es uh -huh. como que el tema te dice bueno, uh -huh. fueron casos muy puntuales por lo general como que, que a ver sentí que hay cosas que solamente se pueden decir ¿Desde ese lugar sí por lo general la, la banda compone armando la música y después sobre la música medio que se está va tejiendo la bien. melodía y la letra sí. y fueron casos donde la melodía en la melodía a mí me parecen palabras y con esas palabras después sí. voy armando cuando siempre cada son, uno tiene sus siempre son bases musicales viste por ahí de improvisaciones o de alguna idea que trae alguno ya grabada o media grabada Y si le pega a los, a los cuatro de la claro. misma manera, entra, ¿viste? Uh -huh. Tratamos, por lo menos yo, de que no insistir mucho. por ahí yo tengo algo que digo, oh, es mi mejor canción. Y el otro, ¿viste? <risa> está bueno. ¿qué y sí, yo? claro. Entonces, qué yo, está bueno que la parte mágica sea cuando la, la química de los cuatro encuentra claro. lo mismo, ¿viste? Totalmente. Entonces ahí sale la letra y Pasa, pasa muchas veces también Que la base por ahí bueno, Le parece que está genial Y así subiste la rompe Pero vos no encontrás que aportar a eso no. Y no se arma claro, claro. Es una cosa muy loca esto de Estás escuchando a la gente de Meridiano Y te lo sigo presentando a través de sus sonidos Dos horas 31 minutos, ya gastó el nuevo día este sábado 2 de noviembre de 2003. Estamos intentando, como lo hacemos siempre, conocer a la banda debajo del escenario para saber perfectamente lo que pasa arriba y ya en el primer bloque hay un montón de pistas ¿no? que tienen que ver con uh -huh. cómo es la construcción de, de del sonido. Hablábamos de 10 años, ¿no? Y es un tiempo, Uf. es un tiempo. Eh, una vez que se logra esto, una vez que... Está la cosa redondita en su cajita, arte de tapa. ¿Cómo sigue la historia? Pregunta que le hacemos a todas las bandas. Casi desde un lugar... Una pregunta casi irónica, porque como sabemos la respuesta. Pero, ¿cómo se pelea esta pelea desigual? Y es muy difícil. Eh, es como que tenés que agarrar el disco, que es tu producto, tu hijo. Algo en lo que pusiste horas... Eh, interminables de trabajo Y que incluso nunca termina de estar totalmente Terminado para uno, porque vos lo escuchás Está bien, es la decisión de haber dicho Rompemos borradores hasta hoy hasta, Después vemos, pero, pero algún bueno, día hay que hacerlo Obviamente, no. pero bueno, con el producto terminado La idea es, es moverlo Por donde se pueda, publicarlo Hacer que le sea a la gente Y bueno, y ver si le gusta Y, y, y hacerse autocrítica Y seguir moviéndolo Y Es. La Entonces, cosa se... Está bueno el término hijo, ¿no? hijo es como hay, ese, hay que cuidarlo ¿no? Obvio. Hay que llevarlo a vez del colegio Hay que llevarlo a la radio hay que claro, llevarlo a, claro. a veces te frustra, a veces te cansa sí, sí, Pero claro. tal cual, es como lo amas, un hijo, lo amas. <risa> ahí, ahí dividimos la historia en dos grandes campos Que es el escenario y los medios En el hecho de bueno, cómo hacemos para que esto suene El escenario, más allá de que uno sabe que hay complicaciones y conseguir lugar, pero más o menos es lo que se va dando en algún momento, se arma la agenda y, y uno siente que el problema siguen siendo los medios. Y sí, eh, en realidad también depende, me parece, mucho de, de dónde, desde qué lugar te plantás vos a hacer lo que vos querés hacer. O sea, yo por ejemplo, y esto es muy personal, jamás me planteo quiero hacer esto para que le guste a o quiero hacer esto para llenarme de plata, o para que me conozcan 10.000 personas. Yo uh -huh. hago esto porque es lo que me sale hacer, lo que me gusta, y es una de las cosas que siento que mejor hago, y que mientras no pueda seguir haciendo, vengan 200 personas, 2.000, o vengan 100, o vengan 20, yo soy feliz. Eh. Uh -huh. Pero bueno, eso ya es algo muy personal, no todas las bandas, y quizás no, no todos en esta mesa opinan <risa> de la misma Opinando, manera. Mí, claro. no, bueno, pero yo creo que ahí está, en esa humildad está como la, el valor que toma. Eh, realmente ¿no? sí sí no pero además de mediatización de, del producto no pasa por eh, soñar con la dibuín blanca es claro. simplemente bueno si lo hicimos es porque queremos que se multiplique Totalmente. si subimos el escenario es porque queremos que si hoy hay 20 mañana haya 25 sí, sí, sí, pero no. eh, uno sabe que hay hay una pelea desigual que ustedes van con un arma que es muy noble y que por ahí del otro lado hay una contestación Mm. Yo, una, una, una falta de respeto una Simplemente por ignorarlos O por no dar el lugar Que que un sonido de este tipo Diez años después este Logra por encima de otras cosas Que, que son inescuchables Y sin embargo este Te están taladrando la cabeza Las 24 horas del día ¿Y eso? Bueno, Esa es una batalla compleja Eso también es una razón más para, para por ahí también ponerse en esa actitud. Es como que decís, bueno, en cierto punto tampoco eh, depende tanto del laburo de uno o depende tanto de la calidad del producto que uno hace, sino más bien de, de qué es lo que le sirve al mercado en cierto momento o de quién tiene los contactos o los medios o la palanca para llegar a tal lugar, uh -huh. más que de de lo que uno labura entonces eso es como también una herramienta para no frustrarse y para que no pase eso lo que le pasa a muchas bandas que después de o tres años que siguen llevando 10 personas y que va el abuelo el tío y la prima que sí, se sí. dejan de tocar y se pelean y bla uh -huh. o que te graban un disco increíble vi sí, las ganas gastaron esperando. todo lo que tenían en ese momento y después no tienen forma de de volver no claro. es como claro, un camino un camino de vida hay que tener mucho cuidado Bueno, sí, yo sí, sí, sí, me sí. parece que la meta primera la meta o sueño qué sé yo llámese como sea es laburar de esto no como ganarnos eso tenemos el derecho qué sé yo por lo menos no tener que, que, que hacerlo de una manera complicada salir sí. y a laburar de esto con eso seríamos felices claro, sería? en realidad es, es eso también es el, es la cuestión de que uno durante muchos años cuando decide ser músico dice bueno ya está, yo voy a hacer esto porque es lo que hago es mi oficio, claro. eh, tenés que trabajar de otra cosa para poder hacer bueno, esto suele pasar y... no, no solamente la música no, claramente, ¿sí? claramente, <risa> en muchos ámbitos pero digamos, claro, o sea, claro. justo es el común ese punto ¿no? sí, sí, de cosas en cada una de las profesiones donde papá y mamá dicen bueno, está bien, vas a ser músico <risa> <risa> y de qué vas a laburar de claro, claro, va. no, vas a laburar claro, es lo que viene pero, inmediatamente después ahora, también charlamos con, con todas las bandas que más allá de que ese es el, el mandato este paterno, materno o de cualquier familiar bien intencionado que por ahí sin conocer mucho la, la, la, la cosa, está preocupado por ver cómo se va a parar la olla del futuro. Mm. Sin embargo, una vez que uno se lanza musicalmente, aunque labure 15 horas en la fábrica, La pregunta posterior, a partir de la primera vez que uno subió al escenario, es ¿y cuándo van a ser famosos? Sí, totalmente. Y nunca vas a preguntar por la fábrica, donde gasto el 90% de mi día, donde me mato. Bueno, no. El tema es la proyección sobre el escenario, ¿no? ¿Y cuándo vas a ser famoso? Es lo que viene después. Y uno ahí tiene que estar explicando... Tantas cosas, oh, tantas cosas hasta que se cansa cosas, ¿no? tantas, después, ya después ya no explica nada más. de entender que esto no, no, no ya soy famoso no, ¿no? es así no es <risa> pero así pero yo me siento familiar, ya soy famoso vos, no solo es. que vos no me conocés pero bueno eh, nada es el imaginario es en qué sé yo tantas cosas que andan siempre dando vueltas y que uno sabe que están reducidas por un porcentaje demasiado chico con relación a la gran cantidad de gente que hace exactamente lo mismo y encima bien es complejo el asunto claro. sí, sí Bueno, vamos a escucharlos una vez más desde la versión de estudio y ya vamos preparándonos para escucharlos en vivo. Se llaman Meridiano. Usa mi bandera No permite que No puedas molestar Dos horas 40 minutos Ahí estabas escuchando a Meridiano desde el disco Y le vamos a pedir a la banda Bueno, que, que vaya tomando posición y, y empezar a escucharlos Desde ese lugar que nosotros siempre este Tanto agradecemos Porque realmente tenerlos A un metro, un metro y medio de distancia Es poder gozar de esa historia Tan íntima Que tiene que ver con Con las miradas Con el, las formas de De, de acariciar su instrumento y esencialmente de estar tocando como si estuvieran en casa como si fueran a tocar en el living y hacer tan fácil lo que lo que en realidad es tan difícil no siempre decimos que cuando tenemos un músico en el, aquí en, en el escenario de las 7.50 uno tiene ganas de decir che, ¿y por qué no nos animamos? y en realidad es meterse en un laberinto en, un, en una historia muy compleja, es como Chicos, no lo hagan en sus casas, ¿no? <risa> Por favor, no lo hagan en sus casas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con uno de los temas eh, en inglés, precisamente, Muy que bien. están en el disco, de, el mismo disco del que sonaron los temas anteriormente, que se llama Meridiano, y que lo pueden descargar dale, en dale, dale. Bandcamp. Si lo conocen, www.bandcamp.com barra meridiano... No, no meridianofang.bandcamp.com Com. ahí muy está bien. él, él es. siempre se le acuerda mejor ¿y dónde pueden encontrar en la web más cosas de ustedes? <risa> Facebook en Youtube pueden buscar YouTube. Eh, hay una página de Youtube que es Vesica Records que es el nombre que tiene nuestro estudio Salita en muy Mataderos un recorte es es con ese Vesica Records uh -huh. eh, que ahí es donde está grabado este disco es un lugar que venimos también construyendo casi nuestro junto con la banda ultra independiente muy bien, bien. Y mucho pulmón Y con mucho trabajo Y poniendo el sueldo De esas 12 horas En la fábrica En el estudio Ya no alcanza La palabra independiente sí. Ya es que no. Tiene que ser últimamente Sí, sí, uh -huh. sí Tal cual Así que bueno Un tema de ese disco Que se llama You Know Muy bien Meridiano La noche más larga del día Emiliano está afinando <risa> <risa> Encendiendo motores Ah, sí Oh, vai lá Tch, tch, tch Tch, tch down down you know that girl can entertain me when i'm boring and i knew that somehow you are mine was going down Remember that day at the casino we were going And I told you that my girl was en la noche más larga del año Chacarita, cementerio, estación, feria, tren... ...subte, colectivos, paredón y macumba... ...la croce y tomas... ...bodegones, jesuita prisión de indios... ...recova de militares, las tropas de Avellaneda... ...el refugio de irigoyen acordeones... ...y fábricas de sombreros. En sus 172 manzanas... ...Chacarita tiene personajes. Avellaneda, vivió en el barrio antes de que fuera barrio. En 1880, acuarteló sus tropas en la Chacarita... ...y bajo el mando de Pellegrini partieron a enfrentar al ejército de la provincia. Enrique Varela, músico de jazz, es vecino del barrio. Por el edificio de la actual Escuela Nacional de Educación Técnica número 34... ...pasaron varios personajes históricos. En ella durmieron Roca y Pellegrini, el general Mitre y el doctor Alem. Fue el refugio de Hipólito Yrigoyen durante el movimiento cívico de 1893. Alberto Bacareza, autor del sainete Chacarita. Borges, nombra al barrio en varias de sus creaciones literarias. Cortázar y González Tuñón, nombran al barrio en la muerte de un cantor dedicado a Gardel. Diego del Pino, historiador. magaldich compone y canta el tango El pibe Chacarita y Carro Viejo con letra de Máximo Orsi y música de Fernando Montoni. Roberto Arles En sus aguafuertes porteñas Cuenta la anécdota de un inocente campesino Al que le venden un tranvía Y creyó que había realizado un negocio perfecto Chacarita Sus lugares Sus personajes Sus misterios Barrios En 7.50 Y 50 en 7.50 Argentina Avanza, Derecho a la Información. Horados, 50 minutos. Humedad 96%, temperatura 18 grados, 2 décimas. El gobierno porteño anunciará en los próximos días la fecha de vigencia del nuevo importe para el subte. Así lo explicó el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, luego de que la justicia capitalina habilitara la suba de un 40% en el precio del pasaje de ese servicio. Además, Horacio Rodríguez Larreta detalló que habrá beneficiarios de la tarifa social y volvió a ampararse en la inflación para justificar el incremento. Durante la semana que viene vamos a contar cómo implementar la tarifa social, pero va a haber una tarifa diferenciada para la gente, por ejemplo, que cobra planes sociales. La idea es empezar a subsidiar la demanda, subsidiando a la gente que más lo necesita. ¿no? Para evitar el desfinanciamiento, pero que ese financiamiento lo paguen en, en un valor superior aquellos que lo pueden pagar, ¿no? para que cada uno pague de acuerdo a sus posibilidades sociales. La misma gente que hoy puede pagar más la carne en el supermercado, el tomate... La PAPA, nosotros por lo tanto tenemos que pagar más los salarios de los trabajadores del subte, todo el mantenimiento. digo Hay inflación en la Argentina y aumenta todo, es una realidad. Descartan aumentos tributarios en el nuevo presupuesto provincial. El gobierno bonaerense aseguró que el presupuesto que se enviará la próxima semana a la legislatura para su tratamiento presenta equilibrio financiero y no prevé aumentar la presión tributaria. Sin embargo, aclararon que habrá una contribución especial que representará como máximo el 18% del impuesto, la cual será destinada exclusivamente a seguridad. Ya son siete los detenidos por el atentado contra Milagro Sala. Se trata del ataque a balazos que sufrió el 21 de octubre cuando cumplía una marcha proselitista con su frente unidos y organizados por la soberanía popular. Seis de ellos fueron indagados por el fiscal Aldo Lozano con la participación de los respectivos abogados defensores. En tanto, el próximo lunes a las 8.30 se cumplirá la declaración indagatoria faltante. Deportes La Liga Mundial de Hockey Femenino se jugará en Tucumán. El torneo, que se disputará desde fines de noviembre y que otorga una plaza para el Mundial 2014, fue presentado en el Ministerio de Turismo con la presencia del presidente de la Confederación, Aníbal Fernández. Las Leonas, que defenderán en Holanda el título mundial logrado en Rosario 2010, integrarán el Grupo B de la Liga junto a Nueva Zelanda, Australia y China. Por su parte, la zona la conformarán Holanda, Inglaterra, Alemania y Corea del Sur. Humedad en 96%, temperatura 18 grados, dos décimas. Tatiana Kuchny. 7.50 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 En AM750. Estás escuchando, Meridiano, su palabra, su música. ¿Qué agenda tenemos como para ir anotando para que aquí el que nos está escuchando se quede con direcciones, horarios, fechas... La próxima fecha que tenemos va a ser el 23 de noviembre, es un sábado, eh, en una galería de arte que se llama... ¿Cómo y, se llama, Nico? Guijuana de Arte. Nunca me sale el nombre, no sé si es Guijuana, Gijuana... Y, y. Guijuana. Guijuana de Arte, que es una galería eh, muy linda, donde pueden ir a ver un montón de exposiciones, y que nos invitó a armar un acústico similar al que estamos haciendo hoy acá, muy bien. que es un formato que estrenamos este año. Eh, Así con... que tocaremos rodeados de obras. Sí señor, claro que sí. Eh, esa es más o menos la idea, el 23, ¿a qué hora era? ¿Se acuerdan? A de Cualquier cosa de pueden de Pueden buscar esta información en el Facebook de Meridiano Que es eh, facebook.com Barra los Meridiano Y ahí está toda la información Y están todos los links para escuchar los temas Para ver los videos, para bajarse el disco Para, nada, mandarnos un mensaje a nosotros Si Nos no, directamente Decirnos eh, cosas lindas Meridiano Chusmeán. Funk, f Ahí también en Facebook lo buscarían bueno, Claro, en el buscador del Facebook sería Meridiano Funk Perfecto, para llegar más rápido. si vos pues claro. lo pones en el link, viste, digamos, son dos cosas distintas. Por eso te decía Nico que lo explique porque yo de estas cosas de internet <risa> no entiendo nada. Decíamos lío, mano, fuera de micrófono que el disco está cumpliendo un año. Sí, un año y dos semanas justo. Bien. Y estuvimos todo el año este presentándolo, tocando en todos lados, cada lugar que nos invitaron y donde pudimos, no el disco. Muy bien. Así que ahora de, No sé si está finalizando Pero está empezando otro ciclo Claro que sí Que bueno, es la, el segundo disco Un Así ciclo es... que arrancó el mismo momento Que salió el disco sin que ustedes se dieran cuenta ¿no? Porque es como cerrar una puerta Y abrir otra en el mismo momento no claro. Es eh, casi el hecho de decir Bueno, ya descubrimos Una vez más cómo se hace Y el... cada vez eh, claro. Son menos los obstáculos ¿no? Que ese sí. es el tema Y como eso es lo que pasa Uno ya quiere Bueno, que venga el próximo. Y aparte que tenemos la sensación, va, eso es algo que nos pasa siempre, que temas que vamos escribiendo siempre nos gustan más que los anteriores y eso está buenísimo que pase. Uh -huh. y, y me parece que, que está bueno lo que lo que está pasando con los temas que estamos armando con este disco. Eh, es otra otros otro lado de Meridiano, otros lados, mejor dicho. Meridiano uh -huh. siempre tuvo bastantes facetas. Eh, hay influencias de muchos estilos diferentes y eso se nota tema tras tema, pero me parece que estamos... Eh, como consolidando más el estilo nuestro en toda esa fusión y, claro. y que están saliendo cosas muy interesantes uh -huh. también para nosotros otro factor común que nosotros estamos viendo en la mayoría de las bandas de su generación es que son un gran dolor de cabeza un muy buen dolor de cabeza para los rótulos de las bateas de las disquerías no este, están acostumbrados a a esos tres o cuatro géneros este y, y la imposibilidad de abrir límites, fronteras y uno se va encontrando con muchos músicos que la pregunta es bueno, ¿qué haces? Uh, Bache la pregunta <risa> es <risa> claro. música claro. después vos este procesala pero estamos muy acostumbrados a que a que ese rótulo caiga definitivamente y ya vos seas este, te bauticen En las, en las este, disquerías. O la pregunta del tío, ¿viste? ¿Y qué estilo tocas, nene? Y, y rock, abuela. Claro. ¿Qué claro. te voy decir? Sí, sí, sí, claro, como para sintetizar y simplificar. que La caracterización yo creo que también es un arma de doble filo, porque en eh. principio, o sea, cuando todo era mucho más ortodoxo y, y, y ajustado a las bases de cada estilo, bueno, estaba más definido. Uh -huh. Hoy en día, eh, como vos decías antes El tema de la escuela clásica Que se mezcla con la popular Y que de repente Incluso, bueno, yo que, que veo un conservatorio clásico Ya los clásicos no son tan clásicos uh -huh. Y es como Muy que se, se empieza a ver eh, Digamos, una apertura también en, sí. ese, de, ese, de ese lugar Y eso te repercute en todo Y obviamente cuando se, se genera una banda Vos a veces ves dos discos de una misma banda Y son más de dos estilos distintos por ahí. Uh -huh. y, y bueno, eso parte también un poco de, de evolucionar e ir investigando y experimentando sí sí sí no, pero además hay como una resistencia del músico a mira yo puedo hacer un montón de cosas al mismo tiempo y van apareciendo discos de eh, a ver si Magri, cantante de tangos mitad tangos mitad Bossa nova que son sus dos este amores eh, van apareciendo discos eh, no recuerdo ahora el nombre de la cantante, pero es una cantante espectacular, mitad tango, mitad fado portugués. Ponele. Y suena, ahora, hasta conspira contra ella misma el hecho de, bueno, este como estamos tan acostumbrados esos rótulos, bueno, ¿de qué se trata esto? Y, y, un montón de cosas todas juntas, claro qué sé yo de qué se trata, es, es maravilloso, escuchalo, bueno... Eh, complejo. Es una complicación, aparte, cuando te dicen pasame un tema, y vos pensás, ¿cuál le paso? Porque sí. son todos distintos. Y bueno, dependerá del que lo Entonces, pide, de la y una claro. punta, A ver, ¿qué me está pidiendo ese tipo? Y, es, y bueno, tengo esto para vos. Es medio tramposo, porque uno necesita decirle a la gente algo para que sepa de qué va, ¿no? Entonces vos le decís, bueno, es funky, ¿viste? Sí. No sé yo, pero... Es una mentira, porque hay un millón de cosas más. Sí, claro, claro sí, claro. De funky primer tema. Está bien, está bien. Pero bueno, cantantes ¿qué canta Ligia Piro? Uf, de todo. ya Jazz, tango, folclore, qué cabís, eh, todo, todo, todo, todo. Eso. Bueno, eso es para algunos sectores un problema, y para otros es que quebrante, es una bendición sí, Es una bendición en todos, los, en todos los ámbitos hay ortodoxos que, que justamente Sí, ortodoxos o, no. o gente acostumbrada Más que ortodoxos, conservadores también, sí. Cosa que también tiene mucho que ver Con lo clásico, no muchas cosas conservadoras Totalmente y, y, y, y la irrupción de Tipos que hoy ya son clásicos Pero bueno, Ginastera debe haber generado Un quilombito en su momento Y habrá sido como un revolucionario Que hoy se lo estudia como un clásico Pero que en su momento claro. Y mirá lo que hizo este tipo claro, pará, ¿qué, ¿qué, ¿Qué pasa? Y sin embargo Está ahí a la vuelta de la esquina hoy Pero en su momento Un tipo que rompió estructuras Prohibido por la censura de Honganía no Como si hubiera sido un Y hoy Bomarzo Aquello que se hizo sobre los textos de Mujica Lainez, Es una pavada Pero bueno, hizo falta que pasara el tiempo y que se tamizara tanto la obra como la música de alguna manera, como la situación general de y todo, de vamos, todo. qué sé yo, no sé cómo explicarlo, no sé si es si es fruto del crecimiento o qué, evolución. Sí. Por ponerle un nombre. Algo, algunas cosas cambian y eso es una Es una buena noticia Un tema más desde la versión del disco Para después llegar otra vez A esta versión tan particular Que es la banda desenchufada 3 y 1 Vamos a un poco más de Meridiano Otra vez de la versión de estudio Y después otra vez Estamos aquí en el Amplag De Prohibido Amanecer <música> Nacional es una especie de avenida muy grande donde entra de todo. Eh, en algunos casos hasta nos llega a confundir un poco, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que en esa bolsa entren muchas, muchas, muchas, muchas cosas. Pero si sí hay una que siempre queda, no sé si incómoda, pero que siempre es reservada para otra historia, es el Soul. ¿No? Eh, es como que eh, cualquier cosa que se haga en... Su Soul, made in Argentina Y no entra dentro de esta historia sí, sí, sí. Ahora, dentro del rock nacional puede entrar cualquier cosa sí. Puede entrar reggae puede entrar... Ahora el soul le, Como que cuesta un poquito este Que la cosa Se se no sé, se acomode Sin embargo Tenemos cualquier cantidad de de, de, de de los más grandes cultores del rock nacional Locos del soul ¿no? Esa famosa frase de Pineta Cuando yo quiero que toda mi, mi familia sea feliz Pongo Steve Wonder y se acabó, porque es el único tipo con el que todos congeniamos. ¿no? Si yo quiero que todos se rían, pongo Steve Wonder. No tengo otro. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué parte, si es que existe, hay de Soul dentro de Meridiano? Eh, es como buscar la parte negra es como buscar la parte negra de cada uno de nosotros. Tal cual. Mucho Prince. Sí, hay influencias del soul más funkeado por ahí bueno. de James Brown, de, muy bien. de, de los capos ¿no? Prince, uh -huh. como decía Nico, en una época nos quemamos la cabeza escuchando Prince día y noche, que bueno, es algo que es lo correcto. recomiendo que haga a cualquiera que <risa> disfrute de esto, de, bien. No, escuchar bien. música Es muy productivo Sí, bueno, Funkadelic, eh, uh -huh. qué sé yo eh, Stevie Wonder, Ray Charles de Esa, esa sí, cultura sí, sí. De los padres gringa. hasta los hijos Exactamente pero bueno sí, eh, Cuesta, ¿no? Porque uno no es negro y todas esas cosas No, pero, pero... ¿viste? parecería que no es nuestro A ver eh, Podríamos decir que nos pasa lo mismo con el blues Sí, tal cual Pero sin embargo Está papo, ponele está, eh, papo, manal, La lista sí, no, no termina, está. es enorme Pero está aceptado Ahora el soul Es que es mucho más difícil Por ahí hay música que se ponen de moda, como ponerle el reggae, sí. está buenísimo, ¿no? Genial, pero el sol es como bastante exquisito, ¿no? Hay que cantar muy bien, hay que tocar mejor, uh -huh. por ahí por eso no entra tanto, hay mucho mercado, muchísimas bandas y está medio complicado... Sí, sí. Es como todavía un pariente que no tiene lugar en la familia no, no. Yo creo que Es muy va, delicada No, no sé si hay un público para, para el soul o sea, porque, va, Un público digamos que Público hay, público lo que, lo que activo, cuesta es que la banda ¿no? se encuentre con el público la mayoría de las Totalmente, veces. pero digo Hoy en día, por lo que parece es verdad me, me expresé mal, tenés razón, es eso Es que la banda se encuentra con el público El público está en millones en de personas que, andar, que, que les gusta el soul y que están dispuestas a, a grabarlo El tema es que hoy en día me parece que lo que se muestra es lo que genera negocio y ese negocio está en otro lado en eso que vos decías que mm. se escuchan por todos lados cosas que ni se comparan por ahí con lo que uno puede investigar y, y ver atrás que hay como bandas under o bandas independientes que, que nada, se matan laburando y son increíbles ¿Cómo sí, sí, sí. sí. Un poco bueno, eso, para la gente que le gusta mucho el sobre están los domingos lo, la, la afromama en Maquena, en Palermo muy Fisca bien noche increíble de, de funk, soul, R.I.B., ahí puedes encontrar sea, para la gente que le gusta el soul y ese estilo de música negra, la música gospel... Sí, sí, sí, claro. Maquena, bueno. los domingos es el, el, el, el la, lugar. Es la iglesia, es claro, es como ir el domingo a la iglesia, el, el domingo Maquena a la noche... Sí, sí, sí. estaba muy tranquilo siempre sí, sí. encontrando las bandas con su público está no, muy bien te peinas claro. el afro te pintas con corcho y te vas sí, a sí, sí. bueno por acá lo tuvimos dos veces al dúo dallas ponce que son además los los que lideran la única escuela de música afroamericana que hay en argentina mm. eh, y, y son bueno gospel blues y es impresionante lo que hacen impresionante pero parece que es como una especie de, de, de comunidad que no encuentra su lugar dentro de ese colectivo tan amplio, tan amplio, tan amplio, que es el rock nacional, que donde entra todo, menos algunas cosas que son exclusivas de, de la negritud, de mm -hmm. eso de, de la cosa bien de raíz, bien africana. Y sí, somos uno de los pocos países de Latinoamérica mm -hmm. que tiene la cultura africana tan... Bueno, sí, lo hemos... Tan desarraigada, ¿no? Sí, sí, sí, claro, sí, sí. por supuesto... Este, de, la, de la peor manera, además, ¿no? Este, Tal cual. Eh, pero eh, hay algo que ahí... Eh, uno no quiere estar jugando a... Como una deuda, a, ¿no? análisis muy muy profundo pero hay algo ahí extraño. El otro día con Meleni Le, una una gran cantante... De, que tiene una gran influencia uruguaya... Eh, mucho candome, mucho tamboril... Y decíamos... La pucha, ¿no? Nos llenamos la boca los argentinos con... Ese mundo cultural familiar, que vino de los barcos. ¿no? Claro. Y cuando hablamos de lo que vino de los barcos, generalmente hablamos de Europa. Resulta que otra gran parte de la cultura de esta tierra vino de los barcos pero encadenada. Mm. Tal cual. Y parece que esa no tiene... No, no vino de los barcos. no tiene no, Ni vino. No tiene lugar. No, porque En otros países se los, se los ha exterminado, se los ha hecho de todo, pero eh, como que su cultura igual... En Uruguay mismo. Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia. Cualquier lado que vayas, la música está súper influenciada por ritmos, por tambores, por todo lo que es cultura africana. Y acá es como que un vaciamiento en algún momento y quedó sí, como sí, claro. ese hueco. Que hay una cultura afro-argentina pero que uh -huh. es muy pequeñita y, y, y están tratando ahí como de conservar ritmos y sí, canto sí, sí. argentino y bueno, además. Sí, sí, sí. Cosas de cultura africana afro, sí. pero al, al general uh -huh. no llega. Yo recomiendo mucho en un juego... A ver, todos conocemos la película del Mago de Oz. Sí. Bien. Sí. ¿Alguno vio la que hizo el sello Mouton? No. El sello Mouton hizo la versión negra el Mago de Oz, donde, por ejemplo, un jovencísimo, tendría 3 o 14 años, Michael Jackson, es el hombre de Ojalata, <risa> eh, y Diana Ross es... La, la, la nena que busca su camino La Dorothy Claro, Dorothy Y sin embargo esa versión Encontrarla en la televisión argentina En el mundo del cable Que es tan tan amplio también Cuesta un montón Y sí. es una versión soul O sea, todas las canciones, toda la banda de sonido el soul desde que empieza hasta que termina bueno. Es alucinante Y sin sí. embargo... No sé. Y es que el cable últimamente es una gran propuesta de lo mismo. <risa> estamos hablando de una película que, sí. imagínate si Michael Jackson tenía 14 años, es una película que debe tener 30 y largos. Vale. Pero para aquellos que están estamos hablando con ustedes en el mundo de la música, tendría que ser algo, se les tendría que caer encima, sin embargo, y es soul, soul, soul, soul. Y uno dice, ¿por qué? Y bueno, por ahí está la negritud en, en todo esto, jodiéndole a algunos, ¿no? Y habrá, que, habría que habría que analizar esa historia. pero no sé cómo llegamos a a, a, a Dariana Ross, a Michael Jackson. Okay, okay. Vamos a escucharlos a ustedes Vamos. en otra versión de la banda. Está meridiano con nosotros Vamos a tocar un tema que se llama Genovés Que es de estas nuevas composiciones Que están surgiendo para el nuevo disco Genovés Y que tiene algo de funky soul ¿A ver? Capaz <risa> de una sola vez se saca la ropa con cierta indiferencia sus cadencias tienen aire geno hasta que se trueno la silencia dictatorialmente alimenta las distancias para verse. todo es más alegre estaciones de esperas eternas y tenues pasos torpes nos resguardan esta vez paralelas triangulares y asimétricas en esta ocasión cada miniatura cumple su función Mueca anticipó esa compaginación visual Descubriendo tras de sí Todas las palabras que escribimos mal Rasgos positivos que Nos cubren de sensualidad Asiente y disiente de una sola vez Se saca la ropa con cierta indiferencia Sus cadencias tienen aire que no ves. si todas las palabras que escribimos Vale Rasgos positivos Que Nos cubren de sensualidad Meridiano en Prohibido Amanecer gracias por haber venido muchas gracias por habernos contado su historia por haber entendido mucho de lo que pasa arriba del escenario en función de haber escuchado 10 años de laburo que no es no es una cifra menor es una cifra que, que tiene su importancia que tiene su peso y a saber de ustedes a partir de ahora a conocer sus sus pasos a tener la excusa perfecta para estar programando detrás de cada info algunos de los temas que tengan que ver con Con fechas, con cómo se va moviendo la banda en este mundo tan complejo de esta Buenos Aires Que tiene una oferta descomunal desde lo musical Donde hay que, bueno, hay que armar un, un lugarcito para todos Bueno, muchas gracias, muchas no, gracias por invitarnos Por y... favor, ustedes por venir, a ustedes por, por su música ¿Con qué nos van a despedir? ¿Con qué se van? Tema también del disco nuevo que se llama Flash. Eh, antes de nada, les recordamos el facebook.com, los meridianos, para bajarse el disco, meridianofunk.bankup.com y en YouTube, eh, eh, Basic Records. Eh, nos pueden ver todos nuestros videos. Bien, ese es el piloto de TC, ¿no? Que en cada... <risa> Quiero agradecer a Juntas Médicas. Auspicia este programa nos queremos agradecer también a Ada y a Juan que vinieron a hacernos la sí, movida sí, con claro el tema sí, del audiovisual siempre se copan sí, bien, muy la bien la gente que nos banca y labura con nosotros y para mí bárbaro tener registro de cada paso está, está perfecto yo, después yo uno le, tiene tienes le mando un beso a Candelita que, sí. me, que me sigue ah, que momento es, es bueno, bueno si sí, todos le mandamos besos a nuestras mamás sí. a nuestras bien. novias y a todos los que nos conocen muy bien perfecto bueno, pues, ahí va flash Algo este de todo lo, lo que van a poder escuchar en la próxima fecha, que era el 23 de noviembre en Guijana de Arte, lo buscan en la página de Meridiano. El así Guijana que Guijana de Arte así de una. ¿Viste? Porque no lo pensé. Era tonte. Jorge, Excellent. este lo empezamos. Muy. Bien. <risa> <hangingFormida> que entreveran lo que no trasciende formas desde la veracidad mientras sigo descifrando esta poción Hay algo que por ver El aplausos gracias Así que muchas, muchas, muchas gracias Por haber venido por su música Y a seguir en contacto Que sea gracias. la primera la primer visita muchas De todas las que puedan hacer a, a Prohibido Para para contarnos lo, Cómo cómo anda la cosa Cómo va rodando una vez más el disco Y cómo van meloneando el que se viene, que se viene. Muchísimas gracias por haber venido una vez más a ustedes, bueno, Gracias, a hasta luego Citas de cine El Ciudadano Rocksburg Rocksburg Director Orson Welles Año 1941 Orson Welles Tenemos una cita Cine En 7.50 Gustavo Campana De 0 a 4 Prohibido Amanecer Seguramente conoces a Guillermo Pardini por alguna columna de espectáculos en, en El Dial. Lo conoces, por supuesto, a través de tantos años en Duro de Domar. Pero ¿sabías que es el padre de la movida celta en la Argentina? ¿Sabías que es el tipo que, en lugar de productor, eh, casi como el, el hombre que se encargó de, de, de ponerla en vidriera, es el que logró que hoy, cada vez que tiene, tienen ganas, meten mil personas en un teatro? cuando arrancó esto, Guillermo? Yo en esa época estaba trabajando en Radio El Mundo, uh -huh. una compañera de trabajo, la locutora del programa que yo producía, estaba armando el primer festival de música celta en el Teatro del Globo. Primer festival de música celta hace 18 años. Sí. Sí. Y yo le dije, si necesitas una mano, te doy una mano. Y yo, si estaba, arrepido, soltero, <risa> decía, ¿no? me da lo mismo participar vamos en bien. un festival celta, en una kermés. Vamos, vamos sea? a ver qué vamos, se trata. Vamos a ver y bueno, fue fue un flash, fue un flash y después hubo un viaje que también fue muy movilizador, conocí a mis parientes en España. Este fue fue como una conjunción de cosas que mm, terminó siendo eh, transformarme en uno de los muestamente, sí, eh que es movilizadores de eh, la movida celta o de, o de este, el tema celta en en Argentina. ¿Y por qué digo movilizadores? Porque en realidad Había una movida subterránea, sí. lo que hicimos nosotros es hacerla visible claro sí. y trabajar in intensivamente con la publicidad, con mejorar las condiciones de los shows, con explicar a los músicos que eh, estar arriba de un escenario era una fiesta, no sí. era terminar de arreglar el auto y entrar con las manos engrasadas y tocar como oh, con bien. la remera manchada, es, es digamos era como, no sé, este, como ves que cuando van a misa en, los americanos se ponen Son mejores galas, ¿viste? Es lo mismo, o sea... Vestiste bien, ponerte... No, pero los granjeros... Está bien, mentir un poquito. La gente no necesita que seas un granjero. <risa> claro, podés ponerte una camisa... Tipo, posesas sí, sí, limpias, más o menos nuevas. Uh -huh. na nadie te va a recriminar, hereje... Uh -huh. Te va a decir... En ese momento, en parte ya lo planteaste. ¿Qué era la movida celta medina argentina? Y esto era un grupo de de jóvenes y algunos no tan jóvenes eh, que en algunos centros comunitarios mantenían la cultura la tradición uh -huh. digo ten qué sé yo miles de centros sí, españoles sí, sí. como pedra eh, los asturianos este, el centro Galicia el centro Gallico, un montón un montón este que ahora obviamente no me acuerdo de todos Y también tenías en algunos lugares, en la provincia de Buenos Aires, los irlandeses, la comunidad irlandesa, mucho más reducida, uh -huh. pero presente. En zona norte, los escoceses, el colegio San Andrés, que, como corresponde a los celtas, cuando no este, estaban en guerra con un enemigo, se peleaban entre ellos. Uh -huh. San Andrés se peleó y se dividió en, en dos partes en, en distintos momentos. Uno es Zapa, que va a estar en el próximo festival, después te voy a hacer escuchar algo, que es la South American Piper Association, que es de Loma de Zamora. Y también de San Andrés se desprende Highland Thistle, Pipe Band, que es de zona norte también. Uh -huh. este Y que te digo que ya desconocen los motivos por los cuales se pelearon. No como suele o sea. pasar. Claro. Sí, sí, sí. En realidad después organizan este los gathering, que son los encuentros de, de, de bandas escocesas que vienen de toda Latinoamérica y están todos juntos laburando codo a codo. Sí. Lo hicieron hace poquito en, en zona norte. Eh, y después tenían los Eh, que venían de esas instituciones y querían un proyecto folk uh -huh. Y estaban los tipos que venían de otro palo Y que empezaron a maravillarse con lo que era la música celta Un grupo que representa bien esto que te digo es eh, The Shepherds Que es la banda que hacía folk irlandés más importante Fundacional, te diría, de, de la Argentina eh, De la cual ninguno de los integrantes era irlandés Solo uno tenía este Inés Mouso, tenía sangre española, eh, y venían de otro palo, uno del punk rock, sí, este, sí. o sea, era era una mezcla sí. extrañísima, pero que se juntaban y escuchaban los discos en vinilo. Claro. O sea, no, el nombre, por ejemplo, viene de un disco de Enia, creo que es el segundo Shepherd, shepherd's Moon, uh -huh. Y entonces los tipos se, se sentan, porque ahora no es como que googleas y pones no, por partitura. de No, no, había que escuchar el disco. Claro. De, de hecho, muchos músicos no sabían leer. Sabían interpretar, pero no sabían leer. ¿Cómo claro. aprendían? Como aprendían todos los rockeros. Todo. Ponían el disco y dale, uh -huh. taca, taca, taca, taca. Y hasta sacar ese sonido sí, sí. que les gustaba. Hace 18 años estamos casi en la frontera, en la muerte del vinilo. Ah. Y... Obviamente la, la web no estaba desarrollada como ahora y la única info tenía la tenías en el arte de tapa, dos o tres líneas. Algún libro, ¿Algún libro alguna cosa que circulaba por ahí, alguno que viajaba y le encargabas algo. Sí, sí, sí. Este, ir a las, a las ferias de usado, parque Avellaneda, este, parque Centenario, a ver si pintaba un disco. Y así se van encontrando pequeños hallazgos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Tiene toda la similitud de de los blueseros británicos que escuchaban a finales de los 50 claro. por onda corta a los blueseros norteamericanos y no entendían qué pasaba, tiene toda la similitud de los o sea, rockeros ver, argentinos con el blues también claro, pasó acá, los pibes ponían, claro. conseguían un disco, lo ponían sí, sí, sí, y sí, qué sí, era sí. lo que te gustaba, y qué sé yo, te gustó la música claro, y claro. no sabés, qué sé yo, no, no, no tiene no, mucha explicación y se pasando info entre ellos, mirá claro, claro, claro Y entonces hacían como encuentros y, y, y los recitales a lo mejor eran para 10 personas en condiciones y no hospital mm. nadie se enteraba bueno todo lo que hicimos nosotros fue en prolejarlo eh, prestarles atención y darles el espaldarazo empujarlos a que se animaran este hacerlo sí, sí. aconsejándolos poniéndolos este, en un escenario de un teatro uh -huh. y este hasta te diría obsesivamente en mi caso persiguiéndolos porque había que explicarles que no podías tocar un tema de 3 minutos y estar explicándolo 10. Claro. Porque la gente <risa> perdía el, el ritmo sí, sí. del recital. Claro. Digamos, no era un recital de explicación, sino claro. entonces explicar todo la vestimenta, cómo hacer el show con resistencia, obviamente, porque era lo que venían haciendo para un grupo de amigos, claro, o sea, entender, no, mira. Esto ya excede un grupo de amigos, va a venir gente que no conoce, va a venir gente, bueno, tenés que cautivar. Bueno, también incentivarlos a grabar discos Obligarlos a grabar discos uh -huh. Porque eh, el, el vicio del músico es grabar el disco perfecto En estudio claro. Y, y sigue siendo borradores hasta que Y no, no existe claro. No existe el disco perfecto porque No hay forma de hacerlo no forma. Claro. Siempre se más va, mejorando Supuestamente Y entonces no es que eh, Como graban las grandes artistas Que están una semana en el estudio y sale el disco Ajá uh -huh. No, acá es, lo grabamos un poquito Y en seis meses terminaron de grabar cinco temas Y están viendo de mezclarlo No, pero ya esto claro. O se iba algún integrante y el disco no, digo, chicos, disco en vivo Vamos Y los obligaba Y de hecho, por ejemplo, con The Shepherds Los chicos tenían un primer disco original Grabado en, en un pub de, de, de retiro Y cuando dos miembros Que habían pasado por la formación Se fueron a vivir a Irlanda Decidieron uh -huh. juntarse para hacer una, una despedida Sí iban a tocar en un versito, qué sé, qué sé. no, chicos, estamos hablando de la historia de la música de la celta, vamos a dignificar el tema. No, bueno, yo no se los produzco. Uh, fuimos al Belma Café, armamos tres fechas, hablé con los operadores, grabamos el material y finalmente salió el disco. Claro. Si no, sí, sí. olvídate de tener un registro de esa noche inolvidable documentos, en la cual documentos. los shepherds se juntaron y no volvieron a juntarse porque, por lo menos por lo pronto, hay dos que viven en Irlanda. Claro. Qué barba. Bueno, así nació la cosa hace 18 años. Por supuesto vamos a seguir hablando con Guillermo sobre bueno cómo llegamos a esta música celta modelo 2013, cómo ha crecido en estas casi dos décadas y qué va a pasar el próximo sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano. Y, y para los que piensan que eh, en el resto del mundo esto es un, un pequeño nicho, lo que escuchábamos res, recién es eh, uno de los grupos más importantes te diría, por el lado irlandés casi fundacional que es de Chiften uh -huh. eh, con la voz de Mickey Sager claro. eh, los Chiften han colaborado con todos los músicos que te puedas imaginar con todos rockeros, no rockeros con todos han tocado en China grabado discos en China en Cuba donde sea distintos formatos de todo y en un momento dijeron bueno vamos a llamar a nuestros amigos rockeros a este, de hecho de hecho fíjate si podés, en ese mismo disco uh -huh. Hay un tema que canta Sting uh. Creo que es el primero Que A canta ver. en Gaélico, inclusive Mirá. qué bárbaro Sting, el y... Ed Shifting, el, el, el, el primer disco que escuchamos A ver, el primer disco Track 1 que, que le cambié las cosas eh, bueno, está pero, bien. Pero, pero es llamativo porque escuchás la voz del tipo sí, Cantando sí, sí. algo que no conoces En un idioma que no conoces sí. Bueno, así fue la grabación y Cuando vino una vez Paddy Moloni yo le pregunté por el tema grabaron los Rolling Stones sí. el que escuchábamos era Mick Jagger que participaron en un tema y después grabaron los Rolling me dice que estuvieron esperando como todo un día los Rolling qué sé yo. llegaron los Rolling estuvieron todo el fin de semana despiertos <risa> grabando y después se fueron se subieron al auto y se fueron y los viejos estaban que no podían más viste y los tipos no paraban o sea. a ver ¿de qué estamos hablando eh, para terminar de, de redondear este concepto que estás tirando? es como decir a ver divididos haciendo atahualpa es decir A ver, claro miran para atrás y se, esa es nuestra música puede británica ser. folclórica, nos representa, es nuestra, de alguna manera tiene que ver con nosotros. Sí. He divididos haciendo Guarumqueando, en, bueno, en la Puna. Bueno, divididos en el disco Gol de Mujer, tiene una gaita con la participación de Nes Mousso, que era el hermano haciendo la gaita gallega, que se fue a vivir a España ahora, y ahí estaba. Uh -huh. A ver lo que prometíamos... She malek ma yalama She nahe zahid ma And proudly toast his noble fame Whose spirit and with mind aflame So I wish him strength and legacy. Bueno, ahí escuchábamos a Stine entonces, como decíamos... Con los chifres. A la usanza de divididos mirando a Tahuatlpa, ¿no? Sí, marco, sí. Este, este disco eh, lleva el nombre de, de Long Black Veil, eh, el largo velo negro, y está basado en una leyenda. Era el tema que cantaba Mick Jagger. la de una dama con un largo velo negro que supuestamente, creo que antes de desposarse le matan al marido, una historia así. Bueno, por ahí estaba lo que yo decía de... De la cosa británica, ¿no? Que pinta esos paisajes repletos de duendes y de historias. Bueno, básicamente la música celta son historias de combates, claro. de amigos que se fueron y que... Piden, Héroes. Claro, épicas, épicas. Eh, de fantásticas. Fantásticas. Con, este, hadas, con sirenas, con cosas así, y de borrachos. Claro. De hecho, hay muchas canciones de borrachos. Y de hecho, una un chiste que hago siempre, que en realidad la explicación que te dan es... este La gaita irlandesa Uno está acostumbrado al gaitero Que sopla un cañito Llena una bolsa sí. Esa bolsa una vez llena Con la presión del brazo Sale el sonido uh -huh. Por atrás Que tiene esos como dos, tres palos sí. largos Sale el sonido digamos de base tipo, uh -huh. Y por adelante tiene el, el, el puntero Que sería como la flauta sí. Que es lo que sale, saca realmente el sonido Exactamente Los irlandeses La gaita ya es complicada de una Sí, claro Eh, porque eh, se toca prácticamente sentado. Tiene fuelle, pero no tenés por dónde soplarlo. Uh -huh. Entonces vos con el fuelle en un brazo llenas la bolsa que está en el otro y con las manos vas tocando eh, como si fuera una especie de clarinete. Sí, sí. Una cosa así, claro. medio, es una sí, mezcla. Sí. Y las malas lenguas dicen que los irlandeses inventaron esa gaita para poder seguir chupando mientras tocaban. Sí. <risa> Porque claro, el tipo que sopla no puede, ¿viste? Y le podemos jugar unos boletos a ese también, ¿no? Y, no sé si será absolutamente la verdad, pero que lo han aprovechado. Podemos ¿verdad? jugar unos boletos tranquilamente. Este. ¿Cuántos auditorios belgrano lleva y, esto? Y son muchísimos, muchísimos. Creo que, mira, si alguno tiene ganas, yo ya ¿no? <risa> se meten en www.festivalcelta.com.ar y ahí ven toda la historia de los espectáculos que hemos producido. Desde el 2000 estamos en el Auditorio de Belgrano Que es una sala para 1200 personas Ah, es una sala espectacular eh, Hemos estado en el Astral, el hemos estado en el Coliseo Hemos estado en el, empezado en el Teatro del Globo Hemos pasado por el Teatro Marín De, de San, San Isidro, Isidro. Claro. Hemos estado en el Auditorio de Mar del Plata En la Sala Astor Piazola, en la Sala Grande Un montón de veces, ¿eh? no, sí, no sí, solo sí, una sí, vez sí. Eh, No, impresionante Te digo la verdad, cuando uno mira para atrás Dice, wow ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué, claro, hicimos? ¿Qué hicimos? Con razón a esta altura estoy tan tan golpeado ¿eh? Porque, claro, uno carga equipos Uno es Superman en ese Sí, momento, claro, obviamente Y después el cuerpo pasa factura porque, Sí, señor, sí, sí, sí, señor. Que tal, ¿Cómo me va? La cintura está acá, mire ¡Ah! sí, sí, sí. ¿Cuántos sí. recitales celtas hay? Claro, eh, sí, eh, ahí eh, está eh. Y sí, Porque uno tiró cables, no solo estaba con sí. los músicos Marcándole cosas Y no estaba al costado del escenario Tirando cable Corriendo sillas Sacando los instrumentos Porque los músicos se dormían Iban a saludar <risa> Y había que meterle pata Para que el espectáculo Tuviera una continuidad Y viene el grupo de danza Entonces no había que dejar En el escenario Porque si no Te rompen un instrumento En el descuido Lo pisan Y lo destruyen Y es una fortuna sí, sí. Sí, sí. Y bueno Todo eso Música Estamos charlando recién fuera de micrófono con Guillermo pardini sobre cómo es cuando nuestros grupos van a tocar a la boca del león, cuando van a tocar sin intermediarios al lugar donde fueron paridos cada uno de estos sonidos. Bueno, eh, hubo un par de grupos que han ido a Irlanda, inclusive algunos se han alojado en casas de familia, han recorrido distintos pueblos, hacían la recorrida casi itinerante el músico bardo que iba por los pueblos claro. y... Claro, eh, los tipos quedaban fascinados eh, No podían entender cómo En Argentina Había ese nivel de músicos Y que se hiciera un festival por mes De 1200 personas en un teatro cerrado uh -huh. o sea, No puede ser ¿Cómo? cómo que, pero, ¿Y que hay tanta conectividad? No, pero a la gente le gusta y, y todos los meses seguro Sí, sí, todos los meses Y quedaban fascinados porque, por ejemplo Iban a tocar a un pub Que no es que el pub los contrataba Iban a tomar y la gente está ahí De repente puede haber un grupo tocando Pero después sube la gente y hace su show uh -huh. Está, A mí me toca me gusta tocar el violín Y voy, subo, toco el violín Toco uno, dos, 3 temas La gente aplaude, baile, hace su show Y chao Y chau. y de repente te aparece el alcalde del pueblo Que es como que en el pavo eh, El alcalde es, es, es tierra neutral A nadie le pasa factura con que la calle Se me rompió tal cosa no, no, mañana, no. Vemos. mañana vemos mañana, no, mañana vemos Ahora es hora de celebrar Estamos distendidos Y el tipo hace su show La gente lo aplaude, la gente lo festeja, baila con él, no baila, cantan, qué sé yo, y se acabó. Y hasta mañana. Y mañana lo veremos y a lo mejor lo puteamos, porque, eh, sí, sí, sí, tal sí, sí, cosa, el, qué, tal qué sé yo, el árbol, sí, no, sí, sí, sí, no sí, importa, sí. es otra historia. ¿Y cuál fue el, el impacto, digo, porque es como decir, qué sé yo, que que, que venga, este no sé, un, un yankee de, del sur del Mississippi... Y acá venga y toque una chacarera o un bluesero nuestro, vaya, y se bueno, les llamaba la atención porque impacto? porque era como claridad del sonido. Claro, y aparte que escuchaban tango. Mirá. es decir, cuando escuchaban el arreglo era como escuchar esto del C.P. Lingo música celta. Sí, sí. Bueno, era como que todos los arreglos tenían cierto aire tanguero. Y claro, es la identidad de uno que Obvio. ha mamado durante toda su vida y no, por no más que aparece. quiera, claro, y aparece aparece la forma de tocar, por más que quieras imitar exactamente el sonido, digo, creo que los únicos que lo hacen son los japoneses, que se encierran y, y tocan sí, como sí, la sí. orquesta de tango y es una orquesta de tango Totalmente. impresionante, pero después, digamos eh, siempre hay algo que te suena a... Y encontraban tango los tipos. Sí, sí, sí, sí. pero macho, hace 10 años que toco música en la... sí, pero acá hay un dejo en lo que hiciste porque esto se toca así, entonces agarraban el instrumento y tocaban, y claro, había una diferencia, obvio, mínima Pero fundamental, es como el acento cuando hablas. cual claro. De un nativo y de un tipo que aprendió. Sí. Sí. A menos que estés viviendo mucho tiempo en ese lugar, no se te va a pegar el acento como corresponde. Uh -huh. Por más que le pongas garras, si has escuchado un montón de películas, sí, sí, claro. este, los cassettes y todas esas cosas. Totalmente. No, no, no, y no, pasa no. por otro lado. sí y De hecho, hubo un aniversario del almirante Brown, un irlandés loco que vino, puso una fortuna y se llevó un montón de músicos y bailarines para tocar allá. Qué Después bueno. el, el loco falleció y quedó todo el proyecto pero la idea era hacerlo más con continuidad, pero se llevó ¿qué sé, como 30 personas pasaje aéreo alojamientos, todo para mostrar todo lo que se hacía, el almirante Brown sí, sí. Este, la tierra del almirante Brown venían estos argentinos que hacían mantenían la cultura <risa> de los hoy en el auditorio de Belgrano Se va a llevar a cabo esta gran reunión anual donde toda la música celta se expone ante 1.200 butacas. La fiesta de la música celta esta noche. Lo escuchabas a quien desde hace 18 años es el encargado de poner en vidriera a esta movida argentina, a Guillermo Pardini.